te digo que la manera que yo la conseguí cinematográfica Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante Jamás la vi Y además lo conseguí mientras bueno. estaba corriendo por por Palermo un, eh, eh, un domingo Yo tengo pero... gracias Pero bien Bien ¿Y cómo es un bien que te... lo Y no sé, sale por televisión Queremos...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 de fácil escuchada, de escuchada fácil. <risa> si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme. Lo peor ya pasó, magazine descontracturante de media. Sí, buenas tardes para todos, buenas tardes para todas y buenas tardes para todos Comienza lo peor, ya pasó acá en Radio Nauta FM, 106.3 del dial, www.radionauta.com.ar hasta las 18 horas. Estaremos acompañándolos, acompañándolas con un poco de música, con un poco de actualidad, con algo de, de delirio, pero poquito. Trataremos de que sea poquito, así esto no pierde creatividad y no pierde... Que no es la palabra, en realidad es cuando... Credibilidad era la palabra, ahora sí, pero saludo porque el equipo completo arranca desde las 3 de la tarde con la señorita Camila Cremonte, jugando de puntera izquierda. Cami, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. O depende almuerzo, en realidad. No, ya, son... ya. ya es tarde, es tarde. Para el almuerzo estamos tarde, estábamos más para los mates o para la siesta. Me costó muchísimo llegar a mi casa a las 2 y cuarto para salir 2 y media para acá. Pero sin embargo, los 15 minutos aproveché y me tiré un ratito en la Bien. cama. ¿Cómo mm, es? Mini reparo, es decir, reparador. Por lo menos estuve de manera horizontal, ya me cambió un poco la, la onda. Porque bueno, la verdad fue una mañana bastante, bastante caótica. Continuamos con las presentaciones en el rondín de la mesa. El señor Sebastián rock <risa> <risa> Buenas tardes, ¿cómo les va? Lleva todo bueno, bueno, me voy. alegro, yo no tuve la posibilidad de la siesta, así que la extraño, la extraño, fuerte, sí. fuerte Sobre todo que un día como hoy, que amerita, Ay, amerita la lluvia y demás El siestón amerita, más que la siestita. Más por ser viernes, pero bueno, acá estamos haciendo el programa y estoy, a, a mi izquierda, perdón, tengo a la negra Bueno, bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia que se suma al espacio de Radio Nauta También todos más que invitados e invitadas a que nos visiten en el estudio que queda acá en el Olga Vásquez, 60 entre 10 y Bien. 11. Nos llevan unos mates, nos traen, qué sé yo, una pizza. Qué rico, ¿Una pizza con mate? Una fría, pizza con mate fría, ahora, fría, las 3 de la tarde, en la este madre, momento. ¿La que quedó de anoche? Sí. Eh, ¿Fría con mate? Me encanta. El desayuno de campeones. Si sí, tiene tomate, sí. mejor. Sí. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Hoy fue un día complicado levantarse, ¿no? Estuvo, yo me sí. tuve que levantar temprano, eh, llovía complejo, ah, pero eh, por suerte el saber que a las 3 de la tarde empieza este programón con, con muchísima infor información, eh, espero que a todos les pase lo mismo. Yo te juro que intentaba mentalizarme, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir para ponerle onda al sí, llega, viernes porque, llega, porque hay un costó. momento en el que llega. Ah, no, no, no pesada, me costó piensa, mucho. ¿Tenó que has estado una mañana cargadita, cargadita, cargadita? Eh, sí, el, el tránsito me hace mal al corazón. El, el tránsito. El tránsito, sí. Sí, no, no, sí. no lo disfruto, me mareo. Ahí es cuando existenciales de irme a vivir al campo. Pero después uno cae en la realidad y ahí está lleno de hormigas el campo. ¿eh? ¿Sos de la Charlie. bocina? Hoy toqué bocina. Ah, uh, no, no, estabas mal y no, o sea, mal entonces. No. Hoy toqué bocina. En Suecia te hubieran dado cinco años de cárcel. Si tocas <risa> la bocina, <risa> te hubieran dado cinco años. Viste que si no podés tocar la bocina, se sí, si no puede que estar. vayas con un, un carácter ah, del auto. Vieron cuando los autos están... Eh, ...muy pegados, muchas cuadras seguidas... ...uno ya va creando como relaciones con los autos... ...ay, el del rojo y... Sí, sí, ...bueno, sí, sí, me sí, pasó totalmente. eso... ...y no contento con haberme trauma ...porque yo quería salir de un lugar en el que no podía salir... ...el chaval me tiraba el auto encima... ...bueno, una cuestión así más de piel... ...me cruza el auto llegando a la esquina... ...quiere doblar para el lado que estaba yo manejando... ...que era su lado contrario... ...el semáforo estaba en amarillo... ...y me deja en calle 7... Sobre la senda peatonal Y el cruzo y yo me quedé como una forra en el medio de la calle Y es le toqué una bocinera una sensación bocina. horrible de la senda peatonal y el auto eh, estoy, no eh, estoy cometiendo una infracción No dejo pasar a la gente La gente me miraba mal y encima me no había sido mi culpa Entonces fue como... Y ¡Pam! Un bocinazo Sí, yo alguna vez recuerdo si me ha escapado un bocinazo El otro día me quise... El lunes El lunes, el martes, el lunes Quise hacerme el que... No, perdón, esto fue el miércoles, nada que ver, estoy, estoy María mareadito, Ajá, es... pero estoy llegando al fin de semana porque ya lo peor se pasó así que arranca lo mejor. Y no quise tocar bocina en un tapón que se armó en 2.650, hay 4, de cara a la, a la Muni. Y no veía cartel y no veía nada. Cuando empecé a acercar, la onda de la bocina era un ruidazo contra claro, las tarifas. Entonces ahí dije, no, una claro. vez que tenía que tocar bocina morir, Me olvidé para hacerme el digo No voy a entrar en esta en esta locura colectiva De todo bocinazo La onda que avanza en los autos Tranquilo Entendiendo que el que está adelante No quiere tampoco quedarse ahí media hora Se quiere ir Y todos vamos a salir Y si pensamos todo así Bueno esa cosa que no me agarran, Cuando empecé a ver los carteles Toque bocina Si no estaba de acuerdo Con una tarifa así Y bueno Me quedaron 10 metros Para tocar bocina Que yo había, yo había tocado una Pero cuadra Pero la metiste Que poco Debería, sería seguida, Porque las nuevas suenan con un power claro. Todas en sí afinadas Eso tiene razón Charlie Que dice sí, que ten sí, todas está. afinadas en sí Y se nota Porque, porque escucha todo. Claro, dice en que está todo En 18 me queda flaquita En sí es el tono del pánico de la catástrofe entonces, Ah, no, entonces, no lo tenía entonces, ese sí, Viene por, por ese lado Digamos, lo que te genera esa tonalidad Es ese tipo de sensaciones Ojalá, gusta, de, eso, columna No quemé las columnas ya, Con <risa> esa tenés otro, otra columna más <risa> armadita, ya El sí es el tono de la catástrofe. Del pánico, Del pánico sí, ahí, sí. Me de, Él lo plantea a Charlie, ¿no? Sí, y... sí. No sí. vamos a discutir. Exactamente. Eh, vos sos un boludo, dice Charlie. <risa> <no. ¿S> <risa> un boludo que salen por televisión. La cuestión es que han pasado muchas cosas esta semana y cada uno tiene lo peor que le ha pasado, por eso justamente le da nombre a este programa, pero... Saludamos al resto del elenco, quienes están del otro lado del vidrio, decir pero que se encargan de que esto salga en todas las formas posibles. Hay Mar Pérez Grande en los controles, el señor Diego Romanelli, y haciendo aire más tarde, pero por lo pronto manejando todo lo que es redes. Hasta el asunto, o hasta el momento, no no redes de pesca, no redes para ir a meternos al Santiago, al río Santiago, a sacar a Sé que pasea por el río, mi percepción en los últimos dos años es que hay como un aumento de la gente que está pescando sobre el río. No sé si ustedes andan mucho por la zona. No, pero... no llegué al, al, al análisis. Eh, no andan no mucho por la zona, en realidad. Siempre siempre hay, siempre hay hubo gente, digamos, familia, sí, sí, que sí. no ve. Pero en, lo, en el último tiempo lo he visto ya como con preocupación, justamente porque es un río que sí, está hubo. contaminado, ¿no? no? O sea, no es una comida sana. Y gente está sana. buscando comida, básicamente o no, no está, está el joven de ir a pescar. Y... Mmm, Un domingo de paseo por el Parque Saavedra, que tiene la laguna a también en el medio. A la carpita, a pescar carpa y enfrente. Lleno de gente, o sea, lleno de gente, pescando, niños, niñas, oh, pescando, sí. mojarritas, lo que sea. Así que, bueno, me hiciste acordar recién por tu comentario. Bien. Bueno, lo peor ya pasó, investiga, se si viene la investigación acerca de, la, de las de la pesca que viene saliendo y cuánto, y cuánto ha crecido yo la pesca yo pensé que no había ciudad. nada en el lago del Parque Saavedra ay, ay sí frente, se sí sí tremendo los pescados hay hay que adentro no debe estar contaminado igual ¿no? pero claro no, no es el como estancadito el, el no. lago más cristalino que no no no no sí. no, no casi, casi todo al, incluso preparara. el Río de la Plata también el Río de la Plata y todo tampoco es se puede ir a pescar pero sin embargo la necesidad Eh, no vas a abrir el sábalo para ver si está contaminado ah. o no contaminado. Una que está pescado arriba en la parrilla o arriba del fuego, se supone que el fuego mata muchas cosas. Pero lo cierto es que sí, hay muchas cosas que están contaminadas, que comemos día a día. En mi caso, eh, lo peor tengo dos, pero me voy a quedar con una. Eh, una que me parece en sintonía con el gran pueblo argentino, creo que tiene que ver con la tarifa. Me llegó la de luz, 700 manguitos. Yo vivo en una pisita grande como este estudio y una cocinita... ...que es la mitad del estudio que está contigo a este... ...o sea que muy chiquitos, son cuatro focos y una computadora... ...700 mangos... ...el vecino de arriba, que tiene una bebé... ...1800 mangos, porque tiene un caldoventor enchufado ahí... ...para darle no, no, que sé yo, claro. que sé cuánto... ...así que estamos entre los dos a ver quién arranca primero... ...con el hachaca rumbo a, a la defensoría del pueblo... No ...sabemos bien aquí tenemos que decirle... ...pero no fue tan lo peor que me pasó... ...porque dando una lesión en una gamba... ...y me han dado una, ahí una cuestión de reposo... ...hace un tiempo que tengo que estar quieto... ...que eso me abajoñó un poquito más... ...pero por suerte... Llego el fin de semana y se puede ahogar todo en alcohol, así que me olvido de las tarifas y de la lesión. Y hoy... Bailo reggaetón hasta las 7 y media de la mañana con mi amigo el operador. No sé a ustedes qué le ha pasado. ¿Qué tarde? ¿A ¿Dónde van a bailar reggaetón hasta las 7 y media no de lo aire, No lo podemos decir al aire, Dirección por privada No, privado, no sé. claro, exactamente. inbox. inbox. Ahora me enteré inbox. todo inbox, inbox, inbox. ¿Qué carajo es el inbox? Claro, inbox. El, el, la ver, caja, no, no, no. es como una caja bueno, de Pandora todo el tiempo. El sí, Facebook. para los que venimos del MSN se, se aplica inbox. No sé a ustedes qué les ha pasado. Eh, a mí lo peor me pasó esta mañana, en realidad, eh, al lado de casa, hay otra casa en la que están construyendo. Así que a las 7 de la mañana empezaron los martillazos. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! No, no, no era, no era ataque, no. ¡Pah! ¡Pah! Demolición. Fuerte, fuerte. Y tras de eso la lluvia... Horario... Y eso empezó a las 7 ah, claro, no, claro. no, Yo lo escuché a las 7 Capaz que arrancó una hora antes no sé Yo a las 7 me desperté por los martillatos Sumado que a la noche anterior los mosquitos Con el tema de los medias sí. es, Esa consulta, iba a una consulta ¿Está? técnica ¿Qué, qué, Por ahí es mi pieza, ¿no? Pero no, no, no, no, no, no, no, no Es increíble la cantidad sí. de mosquitos que hay Aparte como grandes, y no son digo, mosquitos sí, del otoño no. Están mutando no? y ya tienen anticuerpo Le pegás está. y queda uh -huh. medio ahí y sale volando de vuelta Como Es increíble porque están mutando Y están haciendo resistentes al fushí dato sí, a no. tener en cuenta porque yo auspicia ahogo, este momento <risa> me ahogo en Fuji sí, y el mosquito sí, y los, sigue, no le pasa nada el alcohol. mosquito sigue ahí no, en la no. oreja es yo no. tengo una técnica que es reventarlo contra la pared y dejarlos para que otros mosquito ¿Qué? lo vean claro. sí, es una cuestión de escarmiento no, no, es ¿no? claro, ¿eh? como ahí Pero no pasa. No, no. probaste la decapitación. De la... No, Un no, par no, <risa> de jar con tanza. Un par de mosquito colgado con tanza, tipo <risa> no. vikingos. Pero no hacen la de cuando se ensañan con uno. Te arrancas una pata, yeah. una alita, no. No el agarrar, riquito. Y entonces hacía con las mojas cuando era chiquito. ¿Con las moscas? Con las moscas. Mira qué difícil. Tuve una colección de moscas en, en, en, <risa> en un mate que tenía mi madre en el mueble. ¡Ay, qué hermoso! Sí, ah, y después de grande volvimos a esa casa, volví hace poco, y seguía, y había como 20 y pico. Pero el mate una no. Una una lita, el mate no, era una, había como 10 mates, Ajá. y uno tenía una bola arriba blanca que te tapaba, entonces las metí ahí. ...y las dejaba que se queden sin oxígeno... ...una cosa bastante perver... ...a los 5 o 6 años... ...y me gustaba un poco la esa... la de... ...o le sacaba las alitas y la hacía la veía caminar... ...después, bueno, por suerte creo que lo superé a eso... ...y ya no no, no mato más moscas... ...ni hago nada de todo eso con las moscas... ...solo lo con cierto, mosquitos... ...ahora, ahora mosquitos, bueno. pero eh, como dice Kami así... ...vienen mutados, vienen de alguna manera... ...van creando articuerpos, fushif... ...los fuman, se ponen al reloj sí, sí, con ¿no? el doble... ...en el vez de morir... Sí. Plena, claro, ...se como vuelven como todos eh, musculosos... ...y... ¿Alguna usaron esa, um, esa raqueta con electricidad? Yo no, pero un amigo no. sí. La, la raqueta común sirve. No. sirve. para las es moscas una, y se pone perver. Sirve para... Sí, sí, sí. Se pone muy perver. <risa> eh, sobre todo cuando encontrás capaz un bicho medio grande, no es que les da un shock y, y mueren, se te quedan como pegados, <risa> derretidos. Y un la, la picana. Y y, ah, sí, es una y, táser, de, y una... olor a pelo quemado. O sea, ¿Ya? Pero sí. es como una cena de es raro, y... raro, es raro, es raro, Pero es hay que juguetón, probarlo Es medio juguetón a lo primero sí. Porque te, te llama después un tiro te vuelvas Terminás dándoles hablazo porque ah. tampoco agarra todo Pero sí, se torna confusa la sensación Se torna, se torna, se torna confusa, confusa. Sí, sí, Bueno, en algún momento Hacemos 50 sombras de Grey con, con las bocas sí, Qué función <risa> social viene a cumplir esa electrificación no Porque ya estaba la raqueta después. Sí, esto claro. es como se sí. la sufrir Como para que me parece claro. que no, que vean los demás Que sufre cuando si te agarra la raqueta Yo acuerdo que la abuela, eh, de hecho la raqueta, cuando levantaba la raqueta la abuela a veces no era para las moscas, y mirábamos ¿Eh? nosotros y salíamos corriendo como los perros, viste cuando le muestran el diario que le van a dar Pero, pasita, y sí. se agachan y comen, bueno, así no había creado la abuela Cata. Así que donde se levantaba la raqueta la de las moscas... Y vos te quitaba con las moscas después arrancando el pato. <risa> no, me parece que fue fue. Esa fue la herencia. Después, en un momento habían venido raquetitas con forma de mano. Eh, a lo primero era la cuadradita, la saco de la Sí. Señores, señoras, señoritos radioonauta tiene vías de comunicación que son varias y pueden comunicarse porque lo peor ya pasó, sirve para todo es y entonces pueden todos comunicarse con nosotros y contarnos, ya han llegado algunos que posteriormente estaremos eh, dando a conocer. Sí, algunos audios que son no comprometedores, pero sí que, bueno, nos van a hacer reír un poco eh, sobre sí. qué fue lo peor que te pasó en la semana. Nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190 o también seguirnos en Instagram, en Facebook o en Twitter con Lo Peor Ya Pasó 2018. Un poco de música y enseguida la regresamos. Elefantes, Lisandro Aristi Muñoz. Lo peor ya pasó, la intro al fin de semana. Tus pasiones sigue tu camino mírate el espejo Donde nadie mira date media vuelta antes del fracaso Apretalo. te traiciones sigue tu camino mira tan estrecho donde nadie Estamos en la web, radionauta.com.ar En revista La Pulseada de Abril Por primera vez desde el final de la guerra Familiares de conscriptos que murieron en Malvinas Pudieron identificar la tumba en la que Fueron enterrados, las historias Platenses, educación pública En tiempo de cambiemos Además, el desembarco del servicio Penitenciario en centros cerrados para jóvenes gatillo impune, el juicio Por el asesinato de Ismael Perusato Y Mauricio Andrada Encargála en kioscos de diarios o suscribite al 0221 453 2516, por un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 Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3200 mujeres más de 3200 mujeres niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen nueve meses de la búsqueda de johana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Salimos a la calle a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Ni una menos, vivas y libres nos queremos.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 el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 31 minutos exactos han pasado de las 15 horas, seguimos con más Lo peor ya pasó aquí en Radio Nauta FM No sé si todos contamos que fue lo peor que pasó en la semana Creo que la señorita y salteó lo de lo peor de la semana, ¿no? ¿O lo dijiste negra sí. y nosotros estamos... No, eh, eh, lo salteé, me pasó más o menos lo mismo que la semana pasada No hay algo que... Y, ¡Qué y día siento... hermosa! Sí, sí, sí. <risa> y siento que igualmente este programa me va a ir llevando... <risa> Ah, a tirar las cosas malas. A, a, a sacar las miserias ah, ¿no? sí. de la vida y que en algún momento algo me va a pasar y va a ser el boom, ¿no? Porque es, es raro, asusta, ¿viste? A veces cuando venís veces. bien, asusta. Pero Entonces, bueno, el tema de los mosquitos eh, ranquea eh, la cuestión de, de lo mal que, que uno la... O sea, yo la paso muy mal, me despierto a la noche, frustradísima, eh, <risa> indignadísima. Es como una mezcla de sensaciones de, de, de, de odio, ¿no? Fuerte. Eh, una sí. situación una situación es que uno fea. no quiero odiarlos tampoco como dice bueno un mosquito voy a odiar con tanta gente que tengo para odiar pero realmente ah, eh, un dato que no no onda. no tiré recién porque fuera del aire estábamos charlando esto me llegué a poner vinagre ¿Eh? en, en, la, en la zona de los brazos porque realmente como dije le están mutando no es joda sí. el Fuji no les hace nada el Fuji me lo, me lo fumo entero y nada Me puse vinagre en la zona de los hombros y en los brazos Que era la parte que tenía destapada eh, Y funcionó Eso, Ah, es una receta Es una receta que No que la conocía. Me, me ¿La desperté llena? Estaba muy dormida Agarré celular Me no. googleé <risa> Y vinagre Es, es posta eh, Aymar ah. me está diciendo Sí, sí es posta, real, es posta no, Yo la sabía Una más extrema aún todavía Que tiene que ver con Kerosene Ya, ah. Pero ya estamos Esa hablando de cosas heavy ah. Esa Claro, franquio. vos campamento, viste, donde estás eh, sí, sí, sí. Son un montón, y sí, bueno claro, no, El vinagre, de el vinagre, de vinagre foro va Porque si no me lo van a tapar los mosquitos que... La ducha de la mañana Me tuve que levantar y claro, <risa> bañarme, ¿no? sí, sí, claramente sí. Sí, <risa> no. Uy, que juego te mandaban a dejar al colegio Con la cabeza llena de vinagre Y sí. sí, todo, todo esto a las 4 y media de la mañana no En mi casa, todo oscuro, vinagre Un momento desesperado Sí, frustración, frustración Eso. Pero, eh, bueno, mosquitos no, pero eso entonces ya pasó igualmente, ya ¿no? En eso eso olvidate, está claro Olvidate, Una cuestión que tiene que ver con este programa Es que se pueden comunicar con nosotros para mandarnos Que fue lo peor que les ha pasado esta semana Siguen llegando los mensajes Los teléfonos siguen siendo los mismos Tenemos el WhatsApp para comunicarles Y si no, también lo pueden hacer eh, Vía teléfono fijo, lo cual ya casi nadie hace En la historia de la humanidad, pero No deja de estar ahí la vía del teléfono fijo para que seguramente algún asesor de campaña de masa ya me preguntando a ver cómo van las cosas para el año que viene. Quienes quieran comunicarse con la radio y con el programa, lo hacen al teléfono fijo, justamente 451-6917. Y si no, a nuestro WhatsApp, 221-670-5190. Además, estamos expandiéndonos por todas las redes sociales, así que buscan Lo Peor repaso 2018 en Twitter, en Instagram o en Facebook, y nos van a poder encontrar. Exactamente. Después de hablar con el señor Romanelli cuando le toque el bloque, no me animé a meter los datos para ver si Facebook había visto mi, mis fotos. ¿No aún? <risa> Tus comprometidas fotos. Así que no me animé, porque estuve ahí, vi el porte y no me animé, no me animé. Tenía miedo que Putin me toque la puerta de casa, eh, la puerta trasera que tengo, y entre Putin con un par de rusos ahí, y se termine la historia. Y te dé la llave. Y me dé la llave. <risa> que por ejemplo... Y ahí no. nos quedó resonando de la semana pasada la cuestión de, de, de las redes, del WhatsApp, del vínculo, ¿no? De la ubicación también. Ah, yo me quedé pensando en el fin de semana y, de hecho, me fijé en el WhatsApp si eso era, era posible, ¿no? Por desconfiar de del de, <risa> compañero. Pero, eh, y sí, se puede hacer, se pueden vincular las cuentas y vos sabés si voy al baño, si voy al carfuro, si estoy... Eh, matando mosquitos. Matando, mosquitos, matando o, mosquitos o siendo infiel, ¿no? En ese caso, porque también creo que hay una cuestión del control ahí bastante... Hablando de claro, WhatsApp, hay una nota en anfibia que se llama Te tiro un audio, que la hace Mora Matasi, eh, sobre cultura digital, exponiendo un poco acerca de la situación de los audios, que es como el, lo último, digamos, en... En comunicación. Te estás robando de otra, de otra columna, me, me has enseñado afuera. Ah, no, no, no, también me has enseñado ah, no. Estoy informada ah, acerca del contenido no. del programa, pero me acordaba de esta nota y quería como este compartirla. Pueden entrar a Amfibia y la leen. Es una sinopsis. Exactamente. Claro. A todo esto nos ponemos un poco más serio porque la semana transcurre y hay noticias y hay formas de analizar las noticias y de entenderlas y de algunas comprenderlas, otros otras directamente dan ganas de... Eh, desterrar ese tipo de noticias en cuanto a del modo en que se escriben y la intencionalidad que tienen por eso este momento del programa es un poco el resumen semanal de lo que ha estado pasando en la República Argentina con varias cosas, incluido eh, el Ara San Juan, que fue en su momento no un tema que tuvo en vilo eh, a mucha parte de la población y que tenía que ver con el submarino desaparecido y quien lo buscaba y que había pasado ahí hay ciertas versiones que hablan de que El submarino fue desaparecido intencionalmente por fuerza británica, porque estaba haciendo tareas donde en aguas que no correspondían, y un submarino que no estaba preparado para eso. Pero bueno, son cosas que tampoco tenemos las pruebas como para poder afirmar arriba de la mesa y decir esto fue así, más allá de que haya una intencionalidad política en la que uno puede llegar a pensar que eso puede haber sido así. Hay familiares que están presentando denuncias, hay avias corpus que ya fueron también este, presentados y también estuvo esta semana, por eso entra dentro del resumen, el ministro Oscar Aguad intentando dar algunas explicaciones en la, en la bicameral acerca de qué era lo que había pasado. Muchas familias se acercaron, hicieron eh, sus respectivas preguntas y algo de lo que dijo es esto. Te voy a hacer una pregunta, doctora Watt, cuando termine, ojalá pueda responderla. Eh, difiero, difiero de que no nos ha mentido, porque incluso nos mintió hoy. Lo que pasa es que yo no le puedo dar totalmente la información, porque hay información que es reservada con los países vecinos. No puedo dar esa información, ¿me entiende? Pero créame que estoy haciendo lo imposible por contratar un barco que pueda llevar... Suma... No por contratar, por encontrar un barco, porque estamos dispuestos a contratarlo. Es más, sale publicada la contratación directa creo que mañana sale, ¿no? Usted tiene la verdad, saber la certeza de que nuestros hijos ya no están vivo que nos digan, porque nosotros no lo tenemos, yo lo sigo esperando lo miro el mar y lo sigo esperando Que esté cansado de esta burocracia de este protocolo que tiene usted hacia nosotros Ya esperamos demasiado y no, seguimos igual queremos irnos hoy de acá y que usted señora Huat, firme Y se comprometa delante de todos que vamos a tener la contratación y los marcos ya para ir a buscarlos. Hace semanas que no lo busca nadie. No nadie. Yo necesito que contrate al señor Marino o a quien quiera, pero necesito que nos ayude y traiga a nuestro hijo. Bueno, no no hay mucho que agregar a la palabra de los familiares eh, directos que le plantean a Guad en la cara, que imagino lo que debe ser lo difícil que debe ser también para ellos tener de frente a Guad y no poder y tener que estar moderado y preguntándole y consultándole cuando los esfuerzos para buscar la verdad o qué es lo que pasó y que la, la, la madre que dice yo miro el mar y lo sigo esperando eh, es desgarradora, así es como se manejan y el cero tacto que han tenido durante la búsqueda también cuando había una búsqueda real que hubo incluso Eh, flotas de otros lados que llegaron acá el cero tacto humano en cuanto a de la manera de hablar con los familiares, de llevar adelante el diálogo con los familiares, tanto de Aguad como de todo lo que formaba parte en ese momento del Ministerio de Defensa de Nación y de la manera en que accionaron en Mar del Plata puntualmente, que quedó como el lugar donde los familiares se dirigieron, pero pasó por todos lados y fue un desprecio realmente muy pero muy grande, y esa búsqueda de verdad, que vaya a saber uno si alguna vez estará, y ni que hablemos los familiares no que debe ser una cuestión ahí de seguir esperando por lo menos tener algo para, para velar, que es un poco siempre lo que se habla, ¿no? En este caso cuando hay desaparecidos. Sí, una cadena de negligencia y e irresponsabilidades y bueno, una falta de respeto ni hablar porque porque hay familias que están esperando a sus familiares todavía y eso es lo, lo más grave, ¿no? De la situación y lo que más nos apena eh, en este contexto, eh, pero bueno, también ellos siguen haciendo agua, digamos, en su en sus testimonios, en sus en sus despejes de dudas que son más Más, más dudas, porque no despejan ninguna duda, sino que generan más dudas acerca de lo que pasó con ese submarino y acerca de cómo se está manejando no el gobierno de Cambien. Creo igual que en algún punto lo termina reconociendo porque si él no puede brindar información porque están en complicidad con otros países más al sur de la Patagonia eh, no hay muchos países por lo que, digamos, termina de alguna manera para mí reconociendo cierta participación de la flota británica en lo que fue la desaparición del submarino y de hecho, si bien escuchamos un recorte a lo largo digamos de su exposición en el Congreso, él termina diciendo que pasó lejos de las Malvinas, no estaba, estaba en aguas argentinas, no todo el tiempo como haciendo foco sobre esto, que quizás el límite dentro del mar se puede digamos ser bastante bastante difuso, pero sí estaba como puesto muy el foco en la versión que está saliendo que la mencionábamos anteriormente acerca de que las fuerzas británicas este bombardearon de alguna manera el submarino por estar haciendo una misión que ahora reconoce que está en una misión, pero no puede terminar de decir qué misión es, como que todavía deja algún marco de duda a lo que es la situación actual. Seguimos con más información y el resumen semanal a quien lo peor ya pasó. Volvió nuevamente a aparecer las operetas mediáticas en los grandes medios sobre Santiago Maldonado, sobre la familia de Santiago Maldonado. Para la gente que está del otro lado, recordemos que eh, Santiago Maldonado fue este joven que estuvo desaparecido casi 70 días. Posteriormente apareció su cuerpo en una situación muy extraña y muy dudosa que al día de hoy todavía no se pudo clarificar qué fue lo que pasó. Pero ese cuerpo aparece luego de una persecución brutal de gendarmería en la Ruta 40 en la comunidad Pulof-Cuyamen allí en el sur de nuestro país. Todo eso generó una instancia de debate público y debate ciudadano, vamos a decirle con esta palabra que se usa tanto ahora. ...en la ciudadanía que tenía que ver un poco, ¿no?, de qué manera actúa la fuerza de seguridad... ...y cuál es el rol que deben cumplir. Bueno, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación... ...y los medios alternativos comunitarios también jugaron su rol y su papel... ...al momento de estar dando eh, búsqueda de verdad acerca de lo que había sucedido. El portal Infobae salió en esta semana, a principio de la semana... ...con un título que es una nota de opinión, aparentemente, de un periodista... ...esa opinión, ¿no?, que se disfraza para convertirse en opereta... Por qué la familia de Santiago Maldonado recibe una millonaria asistencia estatal. Era el título de la nota, no hace muy falta desarrollar demasiado con ese título para estar o darse cuenta un poco por dónde viene la mano y qué es lo que se está aclarando o qué es lo que se está queriendo decir en realidad en este caso bajo esa esa pregunta y tiene que ver ahí con citar automáticamente al presidente Macri y su frase de conmigo se terminó el curro de los derechos humanos y a partir de ahí todo el eslabón de Macri vino a poner aquí certezas sobre los derechos humanos lo cual hace que el curro se termine porque la familia Maldonado recibiría entonces esa millonaria cifra a la cual tuvo que salir de vuelta la familia de Santiago Maldonado a aclarar, a sacar un comunicado nos quisimos comunicar con Sergio por cuestiones laborales no está pudiendo salir al aire en este momento pero veremos si quizás la semana que viene o en otro momento podemos charlar con él también También para que nos cuente cómo están viendo todo esto, porque no deja de ser otra vez meter el dedo en la llaga en una situación tan pero tan sensible y de manipulación casi eh, obscena, ya eh, pública, la que ha hecho Infobae nuevamente con la familia Maldonado. Ellos en el comunicado explican un poco qué es lo que recibieron por parte del Estado, qué figura y qué tiene estamento legal y de qué manera ellos también han pagado y han llevado adelante la investigación para poder investigar algo, han hablado, han costeado la guita que cobra la abogada, digo, se han movido ellos por su cuenta por un montón de lados y esta operación no hace más que traer de vuelta y poner sobre la mesa esa cuestión que está clara, que ha dejado justamente el gobierno actual con este curro de los derechos humanos, ¿no? que instalaron así como los derechos humanos como curro, y a partir de ahí, todos estos análisis que se desprenden. Dice en la parte del comunicado que el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llegó. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición y de la muerte de Santiago? Sí, además de la nota de Infobae salieron varios portales anunciando también cuánto había salido lo, la búsqueda de Santiago Maldonado, digamos que son... Cifras que suelen estar ocultas en muchos casos y que son son cifras digamos que, que movilizan a la opinión pública de alguna manera. Pero eso no podemos desentenderlo tampoco de que en esta semana ya empezó a haber avances en lo que respecta a Santiago Maldonado. Digamos, son varias causas. Una es la desaparición. Eh, de, luego, cuando se encuentra el cuerpo, las causales de muerte. Y además, la denuncia que hizo la familia acerca del de hostigamiento que habían sufrido los días que habían estado allá instalados en Esquel. Donde tenían los teléfonos pinchados, no solo esos, sino también representantes de las organizaciones sociales, ¿no? Toda esa causa esta semana se empezó a movilizar y justo sale esta nota, digamos, que también llama llama un poco la atención. Sí, sí incluso sí, claro. se filtró los donarios que había recibido la abogada, por ejemplo. Claro. Eh, esto salió en TN, yo lo vi día, ayer anoche, me parece, y hablando, bueno, la cantidad de plata como <risa> si... Eh, siguiendo todavía, andando más Y convirtiendo a la familia Maldonado En sí, eh, mercenarios que ahora cobran sí, dinero En victimarios oficial, claro, una, sí. una cosa así eh, sí. Una persecuta de, de, de los medios que, que bueno, siguen Da la casualidad, justo como decía Cami eh, Que esta semana se conocieron videos y fotos Del operativo de Gendarmería sí, Con claro, las pruebas contra la Gendarmería contra de, ellos mismos, de los videos que ellos mismos tienen Las partes que faltaban aparecen y justamente se escucha lo que dicen los gendarme mientras están llevando adelante la represión y de qué manera actuaron y va casualidad que aparece esta nota justamente en el portal Infobae que después levantan todo y termina saliendo en ten y termina haciéndose toda esa cuestión de el Santiago Maldonado que está en Entre Ríos el Santiago Maldonado que está en Chile, lo de Santiago Maldonado no sucedió y ahora bueno, la cifra millonaria que recibe la familia Sí, o sea, el, el mensaje parecía ser que al final la familia Maldonado resultó favorecida de la desaparición claro. de un hermano, un hijo Totalmente atrocidades que bueno, la prensa eh, hegemónica maneja Sí, bueno, hablando de prensa hegemónica Feynman es un gran un gran ejemplo de la prensa hegemónica donde, bueno, se prende digamos también a, a este desprestigio, a esta nota Eh, a esta deslegiti deslegitimación, digamos, por parte de esta búsqueda que se está haciendo de justicia y dijo que Santiago Maldonado era un vago, tatuador que se hagó en un río, digamos, siguiendo con, con las lógicas que pensamos eh, arcaicas y que pensamos que ya habíamos superado en alguna instancia eh, discusiones que ya teníamos saldadas, pero al parecer no, al parecer se sigue se sigue creyendo en esa, en esa impunidad ¿no? y en ese accionar de la gendarmería que fue que fue nefasto. Sin lugar a dudas, por eso desde aquí, desde lo peor ya pasó, desde Radonautas, seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado. vimos en este resumen semanal que también nos trajo nuevas protestas contra los eh, tarifazos. Desde el gobierno se dijo que va a haber una nueva actualización, así se le, se le llama, se llama la cortésmente, mágica. actualización de, de precios, sinceramiento, de, sinceramiento precios. de precios, era el año pasado, ahora es una actualización de, de precios respecto a las tarifas, eh, que bueno, siguen escalando en cuanto a número eh, y en cuanto a periodicidad. Antes llegaban cada dos meses, ahora ya cada un mes y cada vez más alto. Pero bueno, guarda que lo podemos poder pagar en cuota ahora, verás 4500 pesos, pero lo podés pagar claro. en cuotas, a ese nivel es el que hemos llegado de descaro en este en esta realidad que estamos viviendo día a día y la de esta semana el tarifazo justamente se hace sentir y se ve y que realmente se plantea desde la UCR, que después vamos a hablar claro. un poquito más sobre sí, la UCR sí. y acá también en la ciudad de la Plata hoy en un día muy muy rojo y blanco sí. con tres dedos <risa> levantados a la lluvia. Eh, lo, plantearon que la posibilidad de realmente pagarlo en cuotas y están previendo la cuestión de intereses a lo, esas cuotas. claro, también sí, además los intereses, lo lo más irónico de esto es que se plantea como un logro, como una victoria el hecho de conseguir ese, ese pago en cuotas con intereses. Vos diciendo, bueno, cuotas? Es... si vos todos los meses te va a venir la luz, la cuota claro. cuando no nunca no, no parás no. nunca de terminar de pagar en cuotas, no es que pagar bueno, acá la sobraste. Hoy había una, una conductora, digamos, en un programa de radio donde hacía mención de que tampoco vos vas a poder bien registrar cuánto te están cobrando, porque si uno está pagando la cuota, claro. por ejemplo, en este caso, de febrero o de marzo, si uno quisiera hacer un chequeo de lo que te están cobrando hoy, tampoco vas a poder acceder a eso. Es como un sistema bastante complejo este de, de pagos de servicio y sobre todo más cuando vas a los rapid pagos y ves la gente haciendo dos horas de cola el débito automático, que es un peligro ahora ponerlo para los servicios, porque no sabes cuánto te van a sacar. No, total. No, pero si no, no, no lo pongas porque un día me, me arrancás 3.000 y me lo arrancás y después tengo que hacer yo 45 días para que te entienda que eran la mitad. Y no, y te devuelven la plata en forma de megavatio, no sé, sí, porque claro, nunca sí, te no, la sí, devuelven, ¿no? no, sí, ¿no? Sí, bueno, el mes que viene pagás menos. Así. La puta madre. Desde que asumió Mauri, las facturas de electricidad treparon el 1.627% en algunos sectores de la población. Estamos hablando de 16 veces lo que se pagaba. O sea que estamos hablando de mucha, pero mucha pasta, que después resulta que se le saca en la cuestión del sistema impositivo a las grandes transnacionales, a negocios como la minería, negocios como ah, la soja. Eso claro. Se le evitan los impuestos justamente a... Eh, con, a contramarcha de lo que le pasa a la gran parte de la población que tiene subas desde que asumió Macri hasta el día de la fecha estamos hablando del 1600% en algunos casos lo cual es imposible, no hay un sueldo que haya subido al doble siquiera y estamos con aumentos de luz del 1600% y aparte la excusa de los aumentos aquellos primeros aumentos era que las empresas tenían que invertir entonces ahora, necesitaban sacar plata de claro, tu, de tu bolsillo claro. para invertir, ahora tampoco es que veo ni grandes obras en infraestructuras o sea, no es que Sí, los cortes de luz se siguieron sí. sucediendo durante el verano. Además, ¿cuánto más puede llegar a invertir? Digo, después de dos años de saqueo a nuestro bolsillo, ya es hora de que hayas invertido y hayas reinvertido. Re Parece que es una situación que, que ya desborda y esto también se ve y se puede observar en las calles ayer hubo una una masiva movilización la marcha de las velas en capital eh, en contra de las, de los tarifazos en contra de este aumento eh, y es un descontento social que se va que se va expandiendo no si bien la marcha fue convocada por algunas organizaciones sociales y políticas eh, hubo una adhesión bastante grande de, sí. de gente que, que, que rondaba por la zona y caceró la clase media digamos que no habitualmente sale a la calle en protesta, sintiendo que ya bueno, un poco de colazo, que es una pequeña chispita prendida ahí, porque eso no es no no está lejos de lo que fueron otros sí, tiempo sí. de este país de organización y movilización popular, movilización popular, pero lo cierto sí que sigue sí prendida esa esa chispita en todo lo que tiene que ver con esta cuestión de tarifas, que es, es una locura. Ayer justamente se había presentado un proyecto en en, en diputados, en diputados no para claro, hacer hacer no, fue el jueves, jueves. Jueves. bien el, el miércoles. miércoles. Eh, y bueno, y estaba Cambiemos, digamos con todos sus personajes adentro Y no dio culo no, para que, claro, no que se no, no, traje Claro, se filtra de, la foto de Mazot El sobrino de Mazot eh, Y también el, el rol que juega Olmedo ¿no? El, el diputado de Campera Amarillo. Amarilla el Campera es, es una cosa ¿no? de, de ciencia ficción ¿no? sí, sí, sea, Pero bueno, evidentemente eh. hay algo que funciona así En las democracias tienen falencias claramente Y acá Argentina estamos viendo una De forma directa, contundente En el medio de la frente, ¿no? La, la, la, que, la, estamos, la que la estamos pasando. Yo pregunto, ¿no? No sé si ustedes Pero alguna vez eh, los sistemas de energía, eh, de gas, de este país fueron estatales. Era el Estado el que los manejaba. La solución venía porque el Estado daba pérdida porque los sistemas eran malos, porque no funcionan, entonces lo ha privatizado, lo iba a hacer funcionar de primera y iba a salir un poquito más, pero se acomodaba y todo. Bueno, han pasado de esos 30 años y miren cómo están los servicios de luz, cómo están los servicios de gas, y hablemos entonces de la patria contratista, de quiénes fueron en ese momento el, el, los gobernantes que cerraban con las empresas privadas y quiénes están hoy justamente en el poder, que eran parte de esas empresas privadas que fueron las que cerraron esos negocios hace 30 años atrás, lo cual nos muestra un poco no la realidad que estamos viviendo, de qué manera, y la discusión por los sistemas energéticos estatales se ha perdido, ya no, ni siquiera se da de pensar en eso, sino decir, bueno, que no nos suban la tarifa, es la discusión que podemos tener hoy, ya no volver a decir, bueno, el Estado se va a hacer cargo alguna vez de su propio patrimonio, no, por lo pronto, pareciera ser que está bastante lejana esa, esa posibilidad, y hey. es una cosa... Bastante, bastante densa. Y en lo que respecta digamos a la, a la Cámara Legislativa hay varios proyectos, el tema es que tampoco es, se están sentando a dialogar además de que cambiemos no de quórum Elisa Carrió dice que el proyecto de ella consiste en controlar a las empresas, no habla de los tarifazos Maza claro. dice que no aumenten los servicios por lo menos en el plazo de un año o sea que el año que viene que aumenten el frente de izquierda dice no vamos a aceptar ningún aumento, o sea También las posiciones son tan encontradas que es como difícil encontrar una solución por lo menos que sea legal, porque si las empresas se manejan dentro de cierto marco de ilegalidad, también es como imposible controlarlas. Sin duda. Y, y menos está Aranguren a la cabeza del, del Ministro de Energía. No, Como... no yo la, yo solo, las acciones mías son solo de Holanda, dijo Aranguren. <risa> o sea, pero increíble, increíble. Sí, sí. Así estamos, lamentablemente. Nuevo tarifazo y habrá que ver qué pasa con todo esto. Creo que la Defensoría del Pueblo estaba llevando adelante también alguna serie de cuestiones. ¿no? Sí, que... Ahora el miércoles que viene se llama a sesionar otra vez. Lo que se va a buscar es, es el, quorum el quorum justamente para que se puedan tratar. Al, al menos, eh, por lo menos por el lado del kirchnerismo, Filmus eh, salió a decir que lo que querían es que los precios se mantengan a lo que era diciembre del año pasado que ya era una barbaridad pero al menos lograr esa mínima es como el casi en cosas en cuota casi claro, el aumento en sí, cuotas sí, sí. sí. así estamos Matizamos con un poquito de musiquita en el medio, todo porque es muy densa la realidad, muy, muy, muy densa la realidad. Es necesario un poquito de este soul que nos convida el señor Aymar Pérez Grande. Sigue, muy bien, con, sigue muy bien con la música, sigue el bien. operador. Hay buena, escuela, hay, buena escuela, hay buena escuela, hay buena escuela acá en Radio Nauta. Del operador matinal para abajo hay una buena escuela en esta en esta emisora. Donde no hay buena escuela, donde la verdad que fue un despelote el centro platense hoy, tuvo que ver con el padre de la democracia para muchos el doctor Raúl Alfonsín y alguno que si viera al hijo y a la banda con la que anda canda hijo, yo creo que andaría con la raqueta electrificada esta de las moscas. Porque se inauguró una estatua, ¿por qué hablamos de Alfonsín? Ah, después bueno, Alfonsín y no nos olvidamos de otra parte, Alfonsín que tiene que ver con previo al 83 y la evidencia de vida y sí, alguna es. cuestión de la tablada, digo, pero bueno, quedó puesto ahí como el padre de democrata. Lo cierto es que no tiene que ver en este caso, solamente con Alfonsín el asunto, sino con qué, con que se inauguró una estatua de Raúl Alfonsín en Plaza Moreno. Una tanto pose quilombo, muy, por eso. Muy adusta la plaza, la, la pose de, de Raúl Alfonsín, Yo aunque no, no, no andaba con cara no creo que él esté contenta, muy ¿no? de acuerdo. No creo, no, no, seguramente que no, seguramente que no. Lo ahí cierto, raquetazo. Ahí raquetazo. Al hijo, que estaba sentado en primera fila, junto con el cabezón Dualde y junto con eh, Marcos Peña. El tridente ya, sí, ¿no? Sí, que, sí, que De frente a la estatua. Se esperaba la figura de Mauricio, pero Mauricio preca tuvo precavido porque lo iban a escrachar por todos los güines. Tenemos trabajadores de las oficinas públicas que Claro, tuvieron... hoy se había dado un asueto para todos los trabajadores de, de las Torres, porque en realidad lo que nuestras sé de nuestras Torres Gemelas. De nuestras Torres Gemelas. Un si día Kevin Laden eh... se la pone ahí, un de Quito Restás. Fíjate, un día. No, yo no estoy en la ah, torre, no. La, eh, no, no trabajo cerquita, Bien. pero no no en la torre. Está eh... pasé muchito abajo. Claro, se si no, sí, vende pan relleno. Eh, no, se, lo que se temía es el, el clásico cántico que ha inundado las canchas y cual, todo tipo de manifestaciones de la magrilla Exactamente, te que te parió, se le temía mucho, así que sé que lo midió lo midió Mauricio, cuando se dio cuenta que el clima no andaba, la mandó a María Eugenia que, que bueno, tiene un poquito de imagen menos negativa, digamos. Sí, así no, que se, pego, se, pegaron sueto, digamos. se pegaron un susto, Se pegaron un susto ahí a los trabajadores día de lluvia también. Por miedo sí. al cantito. Y también, bueno, una cadena de mensajes esa noche claro. invadió los sí. WhatsApp eh, diciendo que venía Mau, ¿no? La, como la, la visita más esperada, como la visita de la tía, ¿no? Una cosa sí. así eh, empezó a circular por WhatsApp que aparecía, bueno, acá vemos a Dualde, eh, sí, que, que venía gracias. Mau a, a la ciudad de las Diagonales. Yo la verdad que no me enteré de nada de todo esto. Eh, salvo cuando intenté cruzar por Plaza Moreno eh, a las 12 del mediodía. Bocinas. Bocinazos, eh, caos de tránsito. Eh, ahí está, Mira, todavía siguen tocando bocinas. Sí, todavía siguen tocando punta. bocinas. Qué bien ceratis, bien ceratis. Cerati. Eh, no. Estaba... Bueno, me asomo por la ventana y veo que había un grupo pequeño de gente con banderas rojas y blancas. Yo dije, qué raro que estudiantes esté haciendo algo en la Plaza Moreno. No eran estudiantes, eran los eh, eran los radicales, justamente, por eso eran pocos. Sí. Y y sacaron esto. la bandera que Hace años no se veía, pero pues, entonces cambiemos... No, ni siquiera blanco, sacaron, no, todas nuevas no las banderas. O sea, sacaron banderas del local... Ah, Fernández ¿no? Graciela, Fernández Menjide también se encontraba. Qué hermoso momento, falté o sea, una, una bomba. Lindo, lindo, eh, lindo parque sí. zoológico. ¿A quién hablaban? A ellos mismos, a ellos claro. solos. Me agregan de, de, del control que Azueto tuvo en el Ministerio de Agroindustria de Echeverre, porque okay. van a echar a 300 personas. Sí, ahí Un sí, Azueto y... obligado. Ah, Esa se viene no, no. heavy, nuevamente incluso hablan de más número también de, de despidos que se vienen para la semana que viene, así que bastante complicado estar ese asunto, lo cierto es que en Plaza Moreno, con todo este tridente, con uno más que un tridente, ya hablamos de mucha gente que estuvo presente, incluso Frigerio, bueno, Marcos Peña ese radicalismo que no sabemos si existe o qué es lo que es, que son ahí 40, 50 atrás de la, de la estatua de Alfonsín que se vio en la foto y la figura de María Eugenia Vidal que en la ciudad de La Plata tiene muy buena recepción y eso es todo también un tema que se habla, ya se empieza a hablar del año que viene eh, no, del año que viene, sí, sí, del año que viene y cuál va a ser el rol que juegue eh, Vidal en Provincia de Buenos Aires o directamente en un plano más elevado ya como sería La Nación Macri mandó un videito, como lo que mandan manda ¿no? lo, lo, lo, lo, Para el cumpleaños de 15 de Pablo Charri manda ahí cuando Se arregla por 300 magos, creo que te manda un saludito Pablo Charri por Whatsapp Lo cierto es que mandó Macri que lamentaba No poder estar aquí presente Pero que él consideraba que Alfonsín bah, bah, bah, bah, bah, bah, Bueno, imagino yo que Si algún viejo radical queda Y tiene todavía conexión Con este sistema que estamos viviendo Se le deben retorcer las tripas Cada vez que nombran a Alfonsín Desde eh, el Frente Cambiemos sí, Un detalle de color eh, La estatua está de espaldas a la estatua de Evita Que ya hay en la... La hicieron los masones Para seguir jugando con el está simbolismo Está yendo Evita a, a la espalda ah, no, no, Eso sí, pero olvídate que es así Si está de espalda a Evita... Evita La espalda a Alfonsín o sea... eh, espalda Alfonsín, espalda Alfonsín, Alfonsín le da la espalda a Evita ¿En Así qué lugar de la presa lo te comprometo ha sido acá? Eh, ¿Mirando para 12 mirando para... Está mirando hacia la municipalidad. Claro, para 12. Alfonso Higuito sí mirando, mirando a 12. Sí, exactamente. Dos menciones. Eh, Esta si ciudad viniera, se Si vinieran claro. los masones yo creo que sacan la estatua ahí, okay. la sacan del lugar directamente, no por antirradicales sino porque rompe con su estructura y distribución de estatuas en la ciudad sí. planificada claro, con tanto amor. Sí, ah. Y segundo, quien anduvo mandando videitos también fue Raúl Alfonsín. Porque luego de haber terminado Ricardo. el acto... Pues Raúl, o lo, si no lo mandó de más el, allá. El, el, el hijo, ¿verdad? Ricardo, Ricardo. Pero, por yo creo en muchas cosas. Ya Ricardito. No Ricardito, exactamente. Eh, se estaba sacando selfies con la gente de gendarmería. No, no, no. Entonces un grupo de personas que le habían dado sueto, pero decidió quedarse, le empezó a gritar cosas. Eh, respecto a un gobierno que suelta genocidas, ¿no? En su alianza cambiemos, etcétera Y Raúl, eh, Ra Ricardo, perdón, no tuvo mejor idea que sacarle la lengua y filmar a los manifestantes, por lo que eh, está haciendo tendencia en Twitter un bronce para Alfonsín. Quienes me quieran ver pasado. el video está ahí el señor sacando la lengua. Eh, Excelente, me gusta que pasen estas cosas porque después vienen los memes. Sí, eh, ya está, eh, Ameo. Co co como el meme del yo quiero ser ingeniero ah, del feto, bueno, es, que es, es genial. Bueno, es, eh, después de este momento viene Me imagino eh, la lengua fuera Nefasto Como siempre, el himno en la voz de Jairo Yo creo que ya tiene un caché <risas> Gobierne que gobierne Ya bueno. pasa a fin de mes por Sadaik Y ya no cobra por sus canciones, cobra por cantar el himno En actos oficiales sí cerramos el segundo bloque de noticias eh, un resumen semanal que hacemos en Lo Peor Ya Pasó y ahora nos vamos con un corte musical con Nene de Antes Seguimos en este viernes 20 de abril con lo peor ya pasó. Eh, bien los audios, ¿no? Momento de audios porque la gente se comunica. Parece que no, comunica. pero la se comunica con este humilde programa. No hemos dicho el clima. En breve lo está diremos porque hay mucha mismo. gente que está preocupada con el tema paraguas, no paragua si llueve o no llueve y si se come asado o no se come asado en esta húmeda. Ciudad de La Plata. Hay que comer asado igual. Claro. Lleva o no llueva. Déjense de joder con saber el clima 15 no agas, días antes, loco. Tampoco José Hernández, tampoco, porque si vas a prender el fuego y el carbón si está húmedo, el asadito le podrida, puede un poquito... podrida, me tienen. ...tignado. Momento de audios mientras Cami eh, organiza el asado de esta noche. Hola, eh, soy la Negra Celeste y lo peor que me pasó en la semana fue que las gatas me llenaron de pulgas la habitación y tengo todas las piernas... Y los pies picados. Un bajón. Un bajón. Un, bajón. un bajón. Tuve un amigo que tuvo problemas de, de pulgas en la casa. Le costó mucho porque piso de madera. Piso de madera, complicado de erradicar las pulgas. Estaradísimas. La sí, y sí. alfombra ni te cuento. Yo la viví. Ah. ¿La sí, la yo por eso animales... Eh, no. no. Por las pulgas. Hola, soy Nacho. Y lo peor que me pasó esta semana fue ponerme a buscar un galpón para mudar... Eh, productivo donde trabajo y darte cuenta que las inmobiliarias te roban con las comisiones, pidiéndote sumas siderales y volviendo todo muy engorroso y hasta imposible. Nos asustamos con el robándote porque te bueno, a nivel profesional menor todavía, porque te rompen te también roban. en la economía. Si Capital Pero. viene picando en punta con la lucha con las inmobiliarias. Todavía la plata se quedó un poquito más atrás. Hubo una movida en un momento acá de, me acuerdo... En sí, el centro. CPP. Eh, claro, que el estaba CPP, el... Hacé como Don Ramón. Claro, Era la campaña. Hacé como Don Ramón. Eh, sí, Capital tiene más porque incluso tienen amparo legal ya para que una parte de cosas se hagan cuerda los dueños o las propias inmobiliarias y no... Lo acaban de, de decir delata un poco la saltó la ficha saltó un ¿Otra, ficha otra, vez? Otra, vez. otra vez otra vez ese Don comentario con eh, la lucha que vino eh, me suena tenemos uno más uno que tiene que ver parece que no sé si no le contesta al mismo eh, soy la negra celeste de nuevo y me acordé que en realidad lo peor que me pasó en la semana es que mis compañeros de trabajo están re deprimidos y es un bajón creo que tiene Pensé que ver con el productivo que se está por mudar y no sabe para dónde mudarse y les ha dado el bajón colectivo Era la de las pulgas, ah. pero me parece que prefiere las pulgas Antes que la cara de bajón Yo, de los eso. compañeros de trabajo Y ocho horas con alguien con cara de orto es sí. Esto es autogestivo, imagino que pueden mediar las ocho horas Pero sí que no deja de ser un bajón con la cara del lado que está trabajando no, no, no. Y creo incluso que es la casa de alguno ¿sabes? Pero no vamos a dar más detalle porque capaz que la inseguridad no, que Ya estamos parilera. dando mucha información sí. y habíamos quedado que esto era más hay, hay dos seres que tendrían que ser expulsados de oficina Gente con cara de orto y gorilas No Ahí nos, que, nos quedamos, nos quedamos sin gran parte sí, de personal claro. Pero no, es insoportable Un gorila es insoportable Sí, y dos, ni te digo Tenemos más audios, creo que no tiene que ver Nada de ver con, con lo que veníamos hablando Nada que ver con, con lo nada. que veníamos hablando Lo peor que me pasó esta semana Es estar en una reunión De trabajo por la noche Y que me llame mi compañera Que está con nuestro niño chiquito que se le está rebalsando el tanque porque se rompió el automático y se empezó a filtrar el agua entre las chapas del techo por lo que se mojó toda la biblioteca el niño estaba llorando, dado que está enfermo además empezó a los vómitos, tuvo que entrar el vecino un quilombo, alta escena de, de locura, pánico la vega pero... nada no, no hay historia, lo peor ya pasó <risa> Bien, Bien, aunque me parece que ahí fue para la compañera, lo, lo peor, lo que peor pasó, ¿no? Pero él en la sintió la lejanía. Bancando. Él la sintió la lejanía, tenemos uno ¿O más. Porque sabemos capaz que para Iker también, ¿no? Fue eh, lo peor. Sí, sí, puede ser para el bebito, que la haya ha pasado, aunque yo creo que ni se va a enterar nunca jamás no. de que el tanque se revalzó, sí de los vómitos que tiró y de la, todo el bardo que tuvo. Llega también otro audio que no sé, este no está chequeado producción. Uh. Hola. la verdad es que vengo teniendo una semana bastante digna, si no fuera porque la verdad me falta porro y la marihuana es salud así que cualquier cosa eh, por favor que me llamen, que se comuniquen conmigo se arrancó Uy. la la campaña Un Cogollo para sí. eh, que es el día de día en Chile, y tiene no. que ver capaz con el día y que la gente también empieza a asociar de que Ahí, cosecha Cosecha Dando vueltas oh, Están Me gustó están... el final del mensaje Tipo, bueno, cualquier cosa me llama saben, Tipo, me número 221 Le decimos a esa oyenta Si quiere mandar el, el número O el, el, claro. el vía de contacto Para si algún cogollero amigo Del otro Cogollero no, en realidad Algún cosechero, cosechero el Cogollero ché. todo mal Cogollero todo, todo mal Muy oh. cinco Sin oh. código Muy sin código El cogollero Así que, eh, nada, ya saben, hay una oyenta que está necesitando un poco de cannabis porque el cannabis Se lo podemos salud. acercar nosotros si vienen a dejarlo en eh, claro, de la radio. Claro, Hacemos, por supuesto, el testeo correspondiente claro. para que no le vamos a dar baby de caballo uh -huh. y posteriormente pasan por la radio. Mirá si terminamos haciendo eso eh, y bueno, y empiezan, empezamos a... Nada, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Están, no se están ni... No llegó a leer. Pato, Pato, Bullrich, Pato se Bullrich se acerca... Viene para acá, viene no, para acá. Viniendo, Después, de no, no, no. Después de haber escuchado. <risa> le ponemos un poco de música. Esto quieren seguir que quiere sigamos charlando un poquito de cannabis, como ustedes prefieran. Como prefiera Bullrich oh. no. ¿cuál de los dos? No sé cuál el, quiere. El, el, ¿Cuál hace, el poeta o no. la, la policía? El poeta. no lo hicimos al final el poema de Bulrich. No, lo íbamos a hacer el año la semana pasada. Sí. No, eh, eh, fue, no, fue, bloqueado, fue bloqueado salida. Exactamente, el poema estamos hablando del poema de Alfeito. Sí, sí, eh, de cómo o sea, demencial, no, no, no, pero por increíble. Capuzotto sí. creo que sí se fuerza para lograr sí, no poder, lo hace, no lo hace, no no, lo hace no, pero bueno, esta gente sí que puede hacerlo. Le ponemos música entonces, si ya volvemos nos quedan un montón de cosas hasta las 18 horas. Lo peor ya pasó.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 Entre tanto silencio, resuenan voces de resistencia, voces de resistencia. El miércoles 25 de abril, desde las 17 horas, acércate al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, a la presentación de Semillas de la Resistencia, voces desde territorios en lucha, una publicación del colectivo cultural Otro Viento que reúne experiencias de diferentes organizaciones y personas que luchan contra el extractivismo. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 106.3 al cuarto bloque de lo peor ya pasó, porque lo peor ya pasó, justamente eh, y bueno, en esta oportunidad tenemos una columna más que interesante sobre ¿cómo le podemos llamar? He vuelto con mi columna delirante como Delirante, delirante me gusta eh, Venimos con el ritual del San Pedro Huachuma eh, ¿Han escuchado hablar? ¿Saben más o menos cómo viene la mano? Me contó un amigo Me contó, truco, me contó una amiga La vieja y confiable me la, contó un claro, amigo ¿no? La que no falla eh, Bien, para en resumidas cuentas El San Pedro es un cactus Perdón, una acotación sí. nada más Señor Sebastián sí, ¿Alguien hizo dígame. un reglamento del cutis? de, de, ah, de, dato, de Antes de arrancar esta columna Es necesario lo pendiente para ver si, si, Yo para no, no, no, no, no me animé no no. no Ni entrar al Facebook para ver los datos Ni a la espumita en el cutis ¿Alguien la hizo no? Yo ¿Por me... no tenés unos cutis radiantes? Ajá. Yo no sé me, que... me puse un poquito, pero no... No <risa> funcionó. Arriba más... de vinagre lo pusiste. Claro, claro. no. <risa> fue como... Capaz que fue eso, ¿no? El tema vinagre, espuma, como... Me Entró funcionó. en shock. Viste la piel, como que no sabía que hacer. No, yo no, Bien, no la he probado. No, no, no. Bien, bueno, probemos el Pedro directamente, entonces. No, o sea, la oportunidad siempre está, tampoco... Sí, es... vamos a dejar de tomar cerveza ahora. Claro, tal cual. Eh, bien, les decía, el San Pedro es un cactus eh, y ese cactus se puede llevar a la cocción de tal forma que nos dé un té. Y ese té tiene ciertas propiedades. Una consulta respecto a eso. pero sí. a usted está, eh, Perdón, se me trajo la lengua. No, no, no. Ahora está como de moda tener cactus en la casa. ¿eh? Una planta bastante desamorada, sí. ahora como que es suculenta y cactus no fallan. Eh, ¿Tiene que ver con el aumento de consumo de drogas? <risa> es una buena pregunta. Eh, este cactus en particular eh, mide unos 6 metros. No es el típico cactus que vemos en las macetitas chiquitas. No, esto viene por otro lado. Quizás esos puedan crecer. Hay tanto, fotos no de, San, de San Pedro. Mi madre tiene un cactus, por ejemplo, que supera la medianera. También. Quizás sí, es una sí falopera son... encubierta. ¿En ¿Será realidad? un San Pedro? Claro, habría que, que preguntar. En realidad mi, mmm, mi experimentación con esto, digamos... Yo tuve la posibilidad de viajar en, en enero de este año. Y en San Juan empecé a escuchar hablar del de San Pedro. Yo nunca nunca lo había escuchado. Eh, me comentaron, más o menos, con, con un grupo de pibes que conocimos ahí... De, de cómo venía la, la mano. Me quedé con la intriga, seguí viajando y llegué hasta La Rioja. Y en un, en un pueblito de La Rioja... Eh, terminé en la casa de un chamán podríamos decir un chamán shiojano. claro chamán en realidad un chamán santafesino pero que hacía 30 años que vivía en La Rioja, Lindo la Rioja y sí. me comentó más o menos cómo como venía, venía a la mano pero como para contextualizar un poco eh, esto se trata de una bebida originaria que usaban los, los pueblos precolombinos eh, el registro más temprano que se tiene de, del San Pedro desde hace 3500 años Y es una escultura de un guachumero de, de un chamán, eh, haciendo y, y llevando a cabo un, un ritual. Eh, data de las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica y Chimú, entre otras que ya usaban la planta. Eh, ¿Saben por qué se le dice San Pedro? No, pero... Hay que cuesta, que hay que ¿Querés, ¿querés arriesgar traen... una teoría? algo de las puertas del cielo no porque san pedro ese que te recibe pasa que 3 mil años atrás me parece que todavía no no había agarrado el cargo san pedro en esta parte del mundo por lo menos claro en, en este en este viaje que les contaba yo tuve dos versiones eh, una es que en el encuentro de las de las culturas no encuentro encuentro entre comillas ¿no? Sí, pero sí, la... eh, van los pueblos originarios dicen mira esto es lo que consumimos nosotros amos y se lo ofrendan ¿no? a, a, a los conquistadores eh, los conquistadores se comen un, un flash con el psicotrópico y San vi a San Pedro, a San Pedro. Decían, bueno, entonces le empezaron a llamar San Pedro, y el otro viene más por el lado de eh, esta cuestión que en la cultura cristiana católica, San Pedro es quien tiene las llaves de las puertas del cielo entonces decía, bueno este, este cactus es esa llave es esa puerta que te permite acceder a otros mundos Serían las llaves de San Pedro. Exactamente. El padre jesuita Fray Bernabé Co. ...escribe en el siglo 17 Era sé que sé, era una vez... ...un cactus alto y delgado... ...que crecía en las tierras del Perú... ...el Ecuador y Bolivia. Antes de que los europeos llegaran por esas latitudes... ...los nativos lo conocían con el nombre de la chuma. Al producirse de la cristianización... ...todos ellos, excepto los curas... ...lo vieron claro. Si el apóstol Pedro tenía las llaves del cielo... Entonces, ese cactus era su San Pedro, pues él también guardaba las llaves que daban acceso a los reinos celestiales, a veces previo paso por los infernales. Eso es trivial. Va, ¿eh? ¿Qué? Esa ¿Qué cosa, ¿no? Fue? De adaptar ahí, de qué vueltita, de ¿no? Top. Para la, la, la matanza que llevaron adelante. Aunque, bueno, justo este era un Freire. Este era un Freire, sí, pero... Un Freire, eh, un Freire. Un Freire, un, un, un, Freire, Freire, un, un Paulo Freire. Era este. este, era de, de Pablo Freire, de la niña. Sin embargo, también hubo, hubo algunos padres que estuvieron en contra eh, y veían en esta en esta ritualización al demonio apoderarse de los originarios. Y porque depende cómo te pega. Claro, claro, exacto. claro exacto. exacto. De eso hay que hablar también. ¿no? Ahora ahora entraremos en ese mundo. Pero Giovanni Anel Oliva, decía en 1631, ¿Quién, bebe... Para, para, ¿Quién es, es Giovanni Anel Oliva? Jesuita, es un padre Ay. jesuita. Que anduvo cerca que, ahí con los... Que decía, Historia historia del Reino y Provincias del Perú. Ese es el libro. Dice, beben un brebaje que llaman a chuma, del sumo de unos cardones gruesos y lisos, y ven visiones que el demonio les representa. Decía eso el padre Giovanni en esa época. Me han llegado claro. algunas, eh, bueno, mensajes, ¿no? Están llegando en este momento, eh, de una situación bastante crítica a partir de, del consumo, hmm. post, ¿no? Eh, las secuelas Pero bueno, después vamos a hablar de sí. eso ah, bueno, pero sí secuelas, se secuelas... Esto es análisis Nosotros no estamos haciendo apología no, acá Más no. allá de que esto Porque entramos ahí en el terrenito De eh, Occidente, ¿no? Y la cuestión de la droga O de la cuestión del estímulo O el estimulante, ¿no? Como me gustan los rolling los estimulantes Canta una gran canción de cancha Pero no sería con eso Estimulante la concepción que tenían Los pueblos precolombinos eh, Al momento claro, de Quien tenía acceso a la planta eran los chamanes y se usaban claro. eh, durante rituales. Y la idea, en realidad, y yo que tuve la posibilidad de hablar con con Pancho, le vamos, le vamos a poner ese seudónimo bien, eh, bien, bien. Él lo definía como un expansor de conciencia. Lo que te permite claro. la, la planta es eh, apreciar los fenómenos desde otras dimensiones. Eh, y el contenido que tiene, en, en forma hablando más científicamente, es la mescalina. Que mescalina, por ejemplo, para tener una idea, el es calito. lo que... Con, eh, consume Hustley a la hora de escribir las puertas de la percepción. De, que de ahí toma el nombre de Doors. De Doors son las puertas. Lo toma a partir del de, de nombre de la de... percepción. Es un de información que tiene este chico en la cabeza. Y el rock es así. El rock eh, lo han tildado de, de, de, de quemado marginal. Pero está lleno de intelectuales como el señor Sebastián Bertel. El rock. Yo tengo una buena noticia y una mala noticia. Bien, vamos con cuál. Guarda. Eh, Googleé El san pedro sí. efectivamente es el cactus que tiene mi madre ha florecido es la noticia buena ha florecido da unas flores de una flor da una flor por año por mm. lo menos este una flor gigante gigante, gigante una sola en forma de eh, una sola flor si sí. eh, la primera vez que dio porque hay toda una cuestión con cómo ese cactus se poliniza Los, los cactus, como las plantas, se polinizan por el aire, insectos, etcétera Este, por la altura que tiene, se poliniza solo a través de los murciélagos. Eso trae murciélagos en, el, en mi casa y también en la habitación de mi madre, donde suelen posar. Pero fuera de todo esto, mi madre ha decidido trasplantar el cactus a la tierra, porque ya que tanto crecía, le dije, ¿por qué no lo sacas de la maceta y lo que sea libre? El tema es que lo puso en el jardín de adelante. Esa es la mala noticia. Si la gente se entera de que eso es un San Pedro Se lo van a robar, pobre Pero se puede Yo lo que también googleé eh, Hay una cuestión en el tema de esquejes Y que aparte eh, Puede llegar a ser estimulado hasta 12 metros sí, Si es que no sí, leí sí. mal es altísimo. Eh, es altísimo Y bueno, se puede compartir con todo el vecindario o ¿no? Es quejes para todos y todas No, San Pedro. Es, no es tan sencillo, porque yo le pedí un esqueje a mi sí. madre. Ahora voy a, hacer, a ser más insistidora con el tema. Sí. Pero ella, que es una gran esquejedora, me dijo, no lo puedo separar todavía. Esto ya tiene, o sea, es, es como una rama muy, muy alta y tiene dos como hijitos. Bueno, Tarea para la manera. casa. Converse sí, a mi madre. Sí, el tema de ahora, de bueno, llevado el proceso, si se llega a querer hacer, con lo que vale las tarifas de gastar, ocho horas eh, hirviendo el San Pedro... Puede salir elevada la cuenta. Claro. Eh, sí, sí, la el areña está carísima también igual. El San Pedro... Un viejo, punto, Pedro. No querés gastar en nada. <risa> Parece nah, un viejo, nah. no, no, pero no. Tengo un hermano que vive a leña, eh, carísimo. Pero claro. después lo entiendo, es para otro tema. Eh, la preparación del San Pedro tiene una parte bien bien operativa, que es eh, cocinarlo, se corta un pedazo de la, de la corteza... Ah, ...primero había escuchado que era la cabeza, pero no, es un pedazo de la corteza... ...que eso se hierve y empieza a alargar un jugo, se hierve durante unas 8 horas más o menos... ...y ese jugo, ese té es lo que después se consume. También se puede secar, eh, dejar secar, perdón... ...una vez que se seca se muele todo y se preparan unas unas bolitas, digamos... ...que se pueden, se pueden consumir. Y lo interesante, para mí por lo menos, eh, fue que antes de, de consumir eh, este té... Eh, tiene que haber toda una, una preparación eh, En este caso Pancho lo vamos a traer al cuento eh, Te lleva por un, unas montañas Es obvio y, que eh, se llama Juan Francisco igual, eh, eh. Sí, pero, pero Pancho el chamán No pega mucho no no, queda, no, no, no queda eso, muy, Pero está bien desvirtuado El asunto apres, claro. Me gusta. Y es el, el hombre pancha Tampoco es un despelote Vamos con Pancho <risa> Eh, no, la idea es que vos tengas cierta intencionalidad al momento de, de consumir este té Que no sea una, un viaje de, de mero ocio Sino claro. que te llegue justamente No es la evasión del Al estimularte ciertas zonas que generalmente están dormidas Te permite apreciar eh, Una vuelta viajando, me, me, en esta secuencia me dijeron eh, Te va a encontrar a vos Si vos... Eh, lo, Porque andábamos medio como que nos había agarrado un poquito esa Y te ché, ¿quién vende el, el Pedro? <risa> Casi olgo, te, algo. Te, te, éramos niños, éramos muy adolescentes éramos, Teníamos todo por delante Hoy por hoy Ha cambiado muchísimo nuestra consideración al respecto Lo cierto fue que me dijeron, te va a encontrar Y no va que me encontró, pero no pudimos 8 eh, horas mantener el fuego eh, Ocho horas, eh, no, no no pudimos mantenerlo Y bueno, no lo claro, hicimos muchas horas. Eran muchas horas para estar de campamento con mm -hmm. leña y, con todo, y en un lugar donde hay poco oxígeno Es complicado mantener ocho horas de fuego Exacto, eh, yo en particular pasé por la experiencia, eh, realmente está buena, eh, coincido en que es un expansor de conciencia y que está bueno tener esa intencionalidad al momento de, de, de afrontar el, el viaje, son 8 horas el efecto, eh, así 8 horas, ocho horas, ocho horas hora que sexo. estás viajando por el psicotrópico o sea, que lo Viajando es... por el psicotrópico <ríe> me gusta sí. ¿Lo hiciste en una selva o en una casa? No No, Perdónen. lo hice en una, en ¿En una sierra, en un, arriba en una sierra, en un pueblo de La Rioja. La previa, esto que ibas a contar, ¿cómo sí. fue? Gancia, Fernet... No, no, no. <risa> <risa> Previando. ¿Unos eh, reguetones? Claro, reguetón, estaba escuchando de ahí Yankee. No, eh, tenés que hacer ayuno. Eh, yo no hice mucho ayuno igual, fue 6 horas por el día. 6 horas ayuno... Sí. Pero, en realidad, por lo menos lo que el, el Pancho decía... ...es que tenés que focalizar en la cuestión de la intencionalidad. ¿Y él el, hace no algún sea, ejercicio para, para estimular esa cuestión? O eran... Sí, en realidad empezás a tener una serie de charlas... ...y él como te van preguntando por qué estás en ese viaje... ...o cuál es la idea de atravesar por ese tipo de, de experiencias. Eh, huachuma, como para tener idea, es un vocablo quechua... ...que significa estar sin cabeza, descabez, de descabezarse... Eh, y bueno, viene por un poco de lado Esto de abandonar la racionalidad Y dejarse llevar por otro tipo De, de percepciones Vos sabés que el ayuno algo hace Porque todo te pega con sí. el ayuno eh, Si te comes una factura Las papelas gustativas se te expanden Como que el ayuno es un buen potenciador De todo tipo de sí. experiencias Que uno quiere atravesar sí. Exactamente eh, Bien, esta ha sido mi, mi columna Puedes agregar, sumar No, no, eso que Porque también a, a mí me pareció después de Rolando Graña y su experiencia con el ayahuasca en ese canal, en ese programa que él tenía en Punto Doc, eh, me acuerdo que nos no, no y había una estancia también de, eh, de como de falsos chamanes, en realidad que sí, estaban ese, trabajando, ¿viste?, en, en Belgrano, en en tal y tal calle, en el quinto piso y hacían la ceremonia dentro de un departamento, mirando el balcón, conectando con el Cosmo, lo cual cambia un poquito la película de estar en una sierra, en La Rioja, con un chamán al momento de llevar adelante. Eso porque es la concepción que uno tiene de lo que se va lo que va a consumir, para qué lo quiere. Ahora hay un circuito, digamos, el claro. mercado se va comiendo todo, y ahora te llevan, te buscan en tu casa en una combi, en Cusco te llevan y te tienen seis días ahí haciendo el ritual, tenés que pagar 3.500 dólares. Me, me parece que la idea es otra, digamos pasar por otro claro, tipo de, sin de duda emprenderse otras cosas también. ¿Habría... ¿Alguien que haya atravesado una experiencia similar en la mesa? No, eh, yo no. de San Pedro no, a Ayahuasca hice una vez en Perú, en la selva peruana. Pero distinto Igual es otro tipo de... Pero sí, con un chamán Que nos encontró También toda esa vuelta Se dio por eso me lo recordaba Son buscadores de género chamán? Sí, más o menos Más o menos Gente Pero te ven digamos Salta la ficha rápida Que uno no es del lugar Y más o menos ahí Pero tuvimos un par de días Hasta que llegó el momento Disculpame que te haya interrumpido ¿Cómo es el encuentro Con un chamán? Decís, bueno, me, me encontró ya te, te Nosotros encontró nos conectó veces. La doña de la casa Donde parábamos Pancha. Angélica <ríe> Se llamaba Angélica, pero no creo que en Pucalpa, no creo que estén escuchando ahora, podemos decirlo, no, no las vamos a comprometer, de una comunidad shipibo de la selva peruana, de la Amazonía uh -huh. peruana, y ella tenía un ella había tenido un problema de salud muy grande, eh, uh -huh. había tenido un tema en el, en el útero muy grande, y ella lo contaba... A la experiencia como que se había levantado de su propio cuerpo y había podido localizar la, la enfermedad, lo cual de alguna manera la ayahuasca le había servido para llevar adelante el proceso curativo de la enfermedad que tenía. Ella contaba como que se elevó del cuerpo y veía colores. Y en colores veía la enfermedad que tenía dentro de su cuerpo, que si no mal no recuerdo creo que era en el útero, eh, una infección muy jodida o una cuestión hacia incluso hasta de cáncer en el útero, una sí. cuestión así. Y ella pudo verlo a partir de la ayahuasca elevarse y ver justamente, eh, la enfermedad, y a partir ahí, con tratamiento occidental y tratamiento chamánico, se curó, y ella estaba curada y nos hablaba. En esa conversación que se da, es cuando hablamos, y ahí salta con que ella dice, mi yerno, está, está, va a venir, si quieren hablan con él, y bueno, y después arranca todo un tema ahí de, esto a cambio de qué, todo eso, digamos, como uno queda muy, que no sabe bien cómo cómo responder a, al asunto, y es bueno, por algo, ustedes están aquí, aquí los trajo la planta, pa, pa, pa, hicimos todo ahí el ritual en una en una cajilla de madera en el medio de la selva donde la verdad que a mí la sensibilidad fue lo que me despertó así auditiva eh, sensorial muy pero muy grande pero no llegué a esos planos donde sí llegaron por ejemplo quien eh, estábamos éramos cuatro en ese momento eh, quien los una de las pibas tenía una experiencia que ya había podido eh, viajar tranquila, la otra que en ese momento era mi compañera, llegó a algunos lugares y el otro loco estaba más bloqueado que yo, así que no no no no no, no le hizo absolutamente nada más que un poco ahí de la sensación estomacal de porque es un líquido fuerte, la ayahuasca es un líquido muy denso, muy pesado, que te pega en la tripa, no más allá de de todo el plano espiritual. Así que yo quedé medio a media máquina, pero eran tres rituales lo que había que hacer como para poder llegar Al punto solo quedamos en solamente uno, por cuestión de tiempos. Eh, pero bueno, pero interesante y también pero para pensarlo, por otra lógica, de me gusta claro, el rock y sí, los sí. estimulantes, digamos. No, claro, no tiene sí, nada que ver con eso, fo básicamente. Focalizo en eso. También se usa, ahí ahora que me decías, para tratar algunas enfermedades. Claro. Si tengo diabetes, hepatitis, cáncer, como que te permite también ese tipo de tratamientos. Las redes sociales están a full hablando del tema. Ya me recibí varias amenazas, no voy a decir dónde vivió mi madre. Sí. Eh, y hay una encuesta en, en Instagram para quienes quieran participar, lo peor ya pasó 2018. Se Ahí meten va. en nuestra historia y pueden participar de la votación. ¿Y ¿Tu vieja sigue allá en el barrio? Eh no, no, se mudó. a comprar, ya sabemos la dirección. Me parece que sí. Es eh, un desafío, ¿no? También ponerse No a... ir a robar. No, no habitual. Ah tendría que robarme, ¿no? Por lo menos un esqueje. Eh, eh, la, la, también esqueje la recomendación porque... es hacerlo en contexto poco urbanizado, claro. porque digamos justamente decía, uno está hipersensible y si pasa, por ejemplo, una moto haciendo pa pa, pa, pa" así, ¿no? sí, sí. cambia la película. Sí, te da vuelta como una mesa. Por ejemplo, Plaza Moreno hoy a la mañana no, no, eh, no, no. en Eso. San Pedrado. No. no, no, podés terminar colgado arriba de esa de Alfonsín, no. y subido a Caballito arriba de Alfonsín, diciendo de Raúl, Raúl. ¿Qué pasó en el 80, Raúl? Se va gracia, hay, como siempre. Hablando de ciudad y monte, hay una ciudad en Holanda que prohíbe, por ejemplo, el consumo de lo que son los como drogas en general, en lo que son los centros de la ciudad. Urbanos. Centros urbanos no se puede. No, porque Esta tocan es la... la bocina sin parar. No, no, me parece que es una protección al consumidor en todo caso. Si vos ves que te pega más buena onda en el campo, nada, sí. andá tu par de ciudad. Y hay cuadras. menos autos para que te choquen también, no. menos balcones para tirarse. Si Ahí hay, hay un par de ventajas, sí. Pero hay muchas más hormigas. Que no te puedes dar cuenta y te las podés comer. Seba, eh, creo que viene musicalizada la columna de hoy. Sí, traje un poquito de Ana Tijux, la chilena. Sí, sí. Estuvo que en tiene, el Olga Vázquez ¿sí, alguna Estuvo vez? en el Olga Vázquez, sí, ha estado en la Facultad de, de Bellas Artes o del Trabajo Social, no recuerdo en este momento. Quedas que aquí. tiene también algún motivo originario en sus canciones, así que ponemos algo de bengo. Bengo.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 Con el mundo y todas sus estaciones, vengo a agradecer punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida, vengo con el aire el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo, mano como tú en busca de la huella de la pieza del árbol y de su corteza que guarden su memoria que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con talofoia ya abrimos así nuestros brazos tan encadlados y nos acurrucaamos al origen de los tiempos a la fuente del universo donde ya es el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar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 boca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo. vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar ven con nuestro pelo negro con pómulos marcados con el orgulloíndio en el alma tatuado vengo Estamos en la web radionauta.com.ar. Comenzamos con más Lo Peor Ya Pasó, ya creo que es el cuarto, el quinto o el sexto bloque, anda más o menos en esa por esa parte. El cuarto, el quinto, el quinto, el quinto me soplán acá. El quinto bloque de Lo Peor Ya Pasó, programa cargado y como es un poco la idea de este programa, traer entrevistas aquí al piso y que nos cuenten un poco de qué va, variadas, muy variadas. Como verán, la semana pasada estuvo la gente de la Liga de Improvisadores y en el caso yo tenemos gente colega, gente amiga, gente que conoce este estudio, ...y de la cual nos gusta bastante saber en qué andan... ...estamos hablando del colectivo cultural Otro Viento... ...de hecho hay un integrante de este plantel... ...que forma parte de eso, que está presentando libros... ...pero para eso tenemos a Celene... ...aquí en el piso, una integrante justamente... ...del colectivo cultural Otro Viento... ...a la quien aprovechamos a saludar y decirle... ...buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos... Eh, ...bueno, acá como mi el Pampa... Eh, ...estamos en Otro Viento... ...que es un colectivo cultural de acá de La Plata... ...bueno, la gente que escucha Radio Nota ya... Debe estar enterada. Pero eh... siempre se renueva el público. ¿verdad? Hay que saber porque justo nos pesca un taxista un ahora. Le decimos el colectivo cultural otro viento. Bien, somos un colectivo de comunicación. Eh, que estamos en varios frentes. Y varios frentes en donde que activamos. Eh. Y bueno, nada. El miércoles eh, 25 de abril presentamos un, un nuevo material gráfico. Un nuevo libro. Eh, que se llama Semillas de la Resistencia, Voces de los Territorios en Lucha. Y, bueno, más que nada el libro surgió eh, de, de plantearnos qué había ocurrido el 2 de abril en La Plata y cómo es que el extractivismo se sigue cobrando vidas, tanto en la ciudad como en la parte rural de Argentina y del mundo, pero obviamente nosotros sí, lo sí. miramos desde acá. Sí. Eh, Entonces eh, nos pareció importante empezar todo un proceso en donde empezamos a reflexionar qué patas tenía el extractivismo, empezamos a leer sobre las semillas transgénicas, sobre las poblaciones originarias, cómo durante toda la historia de la consolidación del Estado argentino habían sido violentadas, eh, la producción, lo que consumimos, el feminismo, las compañeras, el cuerpo de las mujeres, entonces... Eh, pensamos un material en donde todas esas luchas se, se compacten y, y no tuvimos la idea de decir, bueno, hacemos algo de denuncia y mostramos esto, sino de decir, bueno, vayamos a las voces, vayamos al territorio, cada persona tiene algo para contar, cada persona tiene su experiencia, y nos parecía más rico eso, estar en el territorio, estar eh, contando lo que se puede hacer de forma disidente y no tanto decir, bueno, acá pasa esto y ya, sino como cómo se construyen disidencias desde desde todos lados, no sé si. Y bueno, bienvenida Sele. Eh un poco la pregunta ahí tenía que ver con, con qué era lo que hacían previamente en Otro Viento, lo mismo para la gente que por ahí recién se está sumando al aire, que digamos qué es lo que lo que, lo, lo que los lleva, ¿no? ¿Cuál es la puerta que haciendo qué cosas? Eh, ...hacer este libro, ¿no? Porque, digo, es una apuesta que no es algo de la noche a la mañana... Eh, ...es un libro, es un desafío y qué es lo que los lleva, digamos... ...qué es lo que los motiva a lo largo del proceso. Bueno, primero eh, nos parecía importante eh, volver al papel... Eh, ...volver a tener todo un proceso en donde se puedan experimentar... ...otro tipo de cosas que no sean las redes sociales... ...que están buenísimas y son muy masivas y la información llega a todos lados... Pero bueno, la idea es de seguir resistiendo eh, con formas que no sean eh, multitudinarias y, y extractivas. Eh, el papel y el libro te da otra perspectiva, te da otra mirada. Entonces, eh, desde ahí también encaramos el tema de hacer un libro o de recopilar to todo este tipo de luchas. Sí, como para sumar, eh, Otro Viento tiene una, una trayectoria y una vinculación con el con el papel desde, desde su nacimiento. Digamos, eh. Otro empieza como revista En octubre de 2012 Después eh, con una periodicidad mensual Después eso no se puede sostener eh, Y en 2015 Si mal no recuerdo Sacamos otro número especial Sobre sobre cultura eh, Y bueno, ahora En 2018 Volvemos con esta producción Sobre extractivismo Que la venimos laburando Durante todo el año pasado Y pensándola de, de forma integral Por eso también Eh, Imprimimos en, en el Olga, acá en la imprenta del Olga Y venimos a presentarla acá También como una manera de, de con, vincular, ah, <ríe> vincularnos con esos espacios eh, Con los que trabajamos en, en el cotidiano ¿El, el formato es eh, entrevista, eh, desgrabado? ¿Tiene narrativa? ¿Hay variables? ¿Son entrevistas en los distintos lugares a distintas personas, imagino? ¿Y después bajadas? ¿En qué, en qué formato? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando abra el, el libro? Son todas distintas Eh, hay hay varios formatos, hay algunas notas que no son entrevistas, eh, hay otras entrevistas que son son preguntas-respuestas y hay otras que tienen una parte de análisis y otra parte bueno complementar con, con lo que se dice del territorio. ¿Y lo van a estar presentando eh, El... ustedes y alguien más o es, eh, la presentación es, corre por otro viento entera? No, bueno, la presentación es ahora el miércoles que viene, el 25 de abril. Eh, la idea es hacer un conversatorio donde van a intervenir eh, personas del MPP, si mal no recuerdo, eh, Nora Tamaño. Eh, y está, bueno, falta gente ahí a confirmar ahí? de la, la cátedra de soberanía alimentaria. Sí. El famoso eh, a confirmar. Sí, a, confirma, a confirmar, punto suspensivo. Eh, sí. La idea es que intervengan algunas personas, pero que también sea justamente lo más participativo posible entre, entre diferentes personas, valga la redundancia, que se puedan acercar a la presentación. Sí, la idea es que las personas que vengan, pusimos la idea de conversatorio para que cada una y cada uno pueda contar también su experiencia de lo que hace en su vida cotidiana, que también es un poco la idea de esto, eh, de cómo, bueno, desde nuestra vida, nosotros no somos Monsanto, entonces no, no tenemos fábricas, bueno, que hacemos en tu casa, haces economía popular, haces agroecología, entonces las personas que vengan, también la idea es que cuenten un poco su experiencia Tuvieron que hacer alguna recaudación previa de fondos, digamos, editar los libros a veces cuesta plata y bueno eh, sé que hay muchos libros y hay muchas compañías también que hacen alguna serie de como campaña virtual la previa o se puede, por ejemplo, llegar al evento eh, ya con, con algún libro editado como para poder acceder al material eh, Sí, el financiamiento, <risas> la verdad que aprovechamos y lo reconocemos al aire tuvimos una gran mano de, de Radio Nauta Eh, es un gran problema el financiamiento no sólo para nosotros creo que para en general la, las organizaciones actualmente más quizás se ha visado pero siempre es un problema sentarnos a pensar de la, la plata que, para sostenernos para poder seguir reproduciéndonos digamos como, como organización la idea es eh, vender la revista y poder eh, costear lo que lo que llevó todo el producto y así también poder seguir proyectando todo eh, eventos, otro tipo de producciones intervenciones eh, articulaciones también con otro tipo de organización no, y yo le quería o oh, algo, pero interrumpo camino no No, les quería preguntar el tiempo que le llevó, digo, imagino, porque se han ido a los lugares y sois de actores colectivos y todo, el tiempo no es el mismo, no es lo mismo el casco y la ciudad platense y la periferia que ir a otros lugares donde el activismo pega fortísimo y eh, se siente de modo directo. ¿Cómo han, ¿Cómo han manejado esa cuestión ahí de los tiempos, pensándolo al, al, al proyecto de bueno que llegue este momento del lanzamiento? ¿Ha sido un tiempo, imagino, de investigación previa eh, largo? Sí, arrancamos más o menos en esta fecha, pero del año pasado, claro. eh, a pensar todo el proceso y... Bueno, algunos compañeros son eh, del Gran La Plata, digamos, y otra de las entrevistadas eh, es de la provincia... No, es Entre Ríos, pero la pudimos contactar justo en el encuentro de mujeres en Chaco. Así que, bueno, implicó ir a otro lado, pero no específicamente para eso. Eh, y después también entrevistas por teléfono. Claro. Y, ¿Y quienes quieran favor. acceder al, al material, digamos, que pueden llegar a encontrar, digamos, entrevistas de qué estilo. Hay entrevistas... Eh, Sobre producción agroecológica eh, Un colectivo de comunicación mapuche En Chin eh, Después eh, hay una entrevista A los pueblos fumigados De, de Entre Ríos eh, Y una entrevista a Darío Aranda eh, El gran Darío Aranda Sí, que a él sí fuimos a, Hasta por donde vive <ríe> A hacerle una entrevista A Long Champs a a Fuimos a Long Champs Y un copado <ríe> La verdad sí, vivimos encantados con Dani sí. bueno, eh, quería justo, mencionamos a Darío, que Darío ha metido la temática en donde ha podido en medios masivos que siempre hablábamos, esa famosa de colar contenidos con, con algunas discusiones que se tenían. Les pregunto por eh, también haciendo este análisis este recorrido, el lugar en los medios que tiene eh, toda esta cuestión. Ustedes notan que hay un mayor o eh, acercamiento a la, a, la, a la temática, más bien una cuestión coyuntural meramente, cómo cómo lo ven ustedes? sacando los medios alternativos comunitarios que casi que forman parte un poco también de todo este entramado eh, anti-explotación de los recursos naturales a toda costa, eh, ¿lo notan ustedes, lo ven algo, teniendo en cuenta también que tiene un recorrido como como otro viento, como colectivo? Eh, no, la verdad que no, justamente también la idea de pensar un, un material es eh, porque notamos cierta ausencia del mismo. Acá hay un, un colectivo que se llama Tinta Verde que hacen todo lo que es eh, periodismo ambiental, Eh, pero bueno, más allá de justamente los, los medios comunitarios, populares alternativos, la verdad es que los grandes medios están aliados con las políticas extractivistas, las promueven, eh, las confirman, eh, qué sé yo, las solventan de alguna manera de sus discursos eh, culturales justificando todo un accionar en contra de, de la vida misma. Sí, incluso los grandes medios se financian con un montón de empresas extractivas o con bueno o sea, las 6.000 familias que son dueñas del campo argentino, entonces ahí se ve que están relacionadas, entonces por eso la propaganda y por eso... Si bien me cumplí como un rol de legitimador social, ¿no? Hago sí, primero la campaña para después explotarte la montaña, habría que estar prestando atención a este momento al diario del Chubut, Eh, bueno, sabemos la situación que está atravesando la provincia financieramente La respuesta de Nación es, bueno, dejen entrar plata de las mineras a la, a la provincia Que entre más plata de las mineras a la provincia, que ya tiene mineras eh, Significa, digamos, que se corra, digamos, la frontera de la montaña hacia la costa Y el del Chubut está haciendo toda una operación mediática al respecto O sea, poniendo el foco en esta promesa eterna del desarrollo que, que lo va a traer trabajo y trae mejoras y no que después de crear esos pueblos fantasmas sabemos lo que está pasando ahora por ejemplo en el pueblo Daniel en Neuquén respecto a la a las empresas petroleras donde está el pueblo completamente desfinanciado, la gente que trabaja es gente golondrina que ni siquiera tiene como una eh, digamos clara como un arraigo territorial, no tienen familia, bueno, y además la industria del petróleo lo que significa, ¿no? Pero digamos la, lo que el rol que cumplen los medios de comunicación en esas situaciones particulares es el de legitimar socialmente una práctica extractiva. Sí, hay una batalla muy grande que tenemos que dar eh, en ese sentido porque también hay una discusión acerca de Eh, los derechos humanos ¿no? de que hablamos también de un genocidio silencioso derechos humanos como que hay otras discusiones que digo ni siquiera estamos pudiendo llegar a los medios masivos con discusiones más básicas de no quiero que eh, tener que, que ser contaminada con glifosato ni tener cianuro en el agua sin cosas básicas sino más allá digamos por eso digo que la batalla no, no se agota no ahí, sino que justamente, seguramente tengamos muchos más desafíos por delante eh, con estas discusiones sobre los derechos humanos. Y una pregunta que quería hacer, por ahí no lo tienen cerrado, pero pero quizás es algo es un puntapié, eh, ¿qué piensan hacer, digamos, después con el libro? Si piensan eh, dialogar con esto de la Cátedra con, de Soberanía Alimentaria, con universidad, eh, con alguna universidad, presentar en otros lugares, digamos, ¿cuál es el...? Eh, no sé, qué tienen pensado o qué les gustaría ¿no? no es lo que tienen en papeles porque quizás hoy eh, tenemos este evento y de ahí van a nacer otros desafíos pero ¿qué, qué les gustaría, digamos a dónde a dónde les gustaría que llegue este libro y cuál es la, eh, el desafío eh, está buena la pregunta porque nos ha pasado otras veces de que hacemos el material, lo presentamos y lo presentamos y no hacemos más nada eh, la idea es seguir difundiéndolo poder encontrar eh, tanto ferias o acercarnos a algún otro tipo de organizaciones que que labure desde esta perspectiva agroecológica, anti-extractivista eh, y poder poder seguir difundiendo el material eh, específicamente no hemos trazado la, las estrategias pero sí el objetivo general es no, no estancarnos en esta presentación, sino seguir haciendo que, que el material el material corra ¿no? A todo esto, eh, justo estaban hablando de la cuestión actual, eh, Pichetto estuvo hablando en el día de ayer, creo en el día de hoy acerca de justamente una hay una senadora que plantea todo estas problemáticas que trae el extractivismo y sale Pichetto a hablar de los curitas que agarraron la beta ambientalista para que siga viendo pobres para ir a bendecirlos, porque él va con el argumento de que esto va a traer, creo que es por lo de Chubut, creo que esto va a traer desarrollo, no lo que sabemos, va a traer trabajo, mano de obra, bienestar, todo lo que ya en las ciudades fantasmas que han quedado en la Argentina y en el resto del mundo donde se han instalado estos megaproyectos eh, lo dejan en claro, pero bueno, Pichetto es uno de los abanderados hoy de meter minería, meter extractivismo, donde sea y como sea, al costo que sea, porque si no, seguimos en un país, eh, él le dijo hoy, en un país como de una cuestión arcaica, se me fue la palabra exacta ahora... Eh, pero bueno, como si fuéramos Como si viviéramos si en la granja siguiéramos viviendo en Cavernas. periodo precolonial Digamos, donde la organización comunitaria de la que regía, entonces no permitía el desarrollo Pero bueno, contra estos monstruos Es también no lo que la, la pelea que está dada monstruo en este caso me refiero al monstruo Miguel Ángel Pichetto, el eterno senador De este país, que, que va a cobrar La jubilación correspondiente cuando le toque Sí, respecto a eso una cosita que quería agregar que en el libro también rescatamos experiencias propositivas en cuanto a la lucha anti extractivista digamos está más allá de la denuncia que siempre es necesaria y siempre hay que hacerla eh, hay un montón de gente de organizaciones que está que está laburando y proponiendo un, un modo de vida diferente me, me justo enganché la frase porque la senadora que le a la cual se refiere Pichetto, que es magdalena odarda habla ella del agrocultivo y de la forma de apoyo llevarlo adelante Este modelo agrícola pastoril ambientalista hiper nos condena a la miseria y al fracaso y a no tener empleo privado, esas fueron las palabras de Pichetto así, este modelo agrícola pastoril, así, y ambientalista hiper, o sea, con A ese nivel, pero bueno, con las batallas que hay que dar, ¿no? Con eh, culturales también, justamente estos discursos que se toman como discursos comunes. Sí, obvio, lo que ocurre es que siempre se relaciona la agroecología o todo lo que sea contrario al extractivismo como algo, como eso, como algo arcaico, antiguo, claro. como algo que no funciona, como algo que no es rentable en términos eh, capitalistas o mercantiles. Y la verdad es que cuando se charla con las productoras y los productores, es algo totalmente rentable, sí es algo del siglo 21 y además, bueno, también está en una o en uno pararse a decir, bueno, qué prefiero yo sin niños y niñas fumigados o claro. agricultura arcaica, o sea, nos está sí, en cada sí, una sí, de claro, decir, claro, bueno, claro. no sé. Sele, este miércoles ¿a qué hora? Miércoles 15 horas? No. No, 17. 17 horas. Para <risa> las 15 de nosotros que vamos a estar limpiando. Yo tengo que venir re temprano, por eso lo tengo grabado en mi cabeza, 17 bien, bien. horas a Calle Olga Vázquez. Eh, semillas de la Resistencia, Voces de los Territorios en Lucha Otro Viento, bueno, les agradecemos eh, En este caso a vos, Sele, a se va así Pero más tarde te decimos gracias y todo Porque te quedas <ríe> que ya estás con nosotros Muchas gracias, Sele Y el es miércoles ustedes? estaremos por acá también Dale. A ver eh, de qué se trata todo esto O qué ideas surgen ahí en el Centro Social Cultural Ancestral y Místico Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11 A las 5 de la tarde, el miércoles 25 Este libro que presenta el Colectivo Cultural Otro Viento Lo peor ya pasó, la h al fin decimal From the bottom of your heart The relegation zone I saw it coming from the stars The shade wraps right on cracks in black. But if ya pasó. Hasta las 6 de la tarde. Volvemos entonces con lo peor Ya pasó, ya iniciadas Las 5 de la tarde, 5 y 4 minutos Continuamos acá en los estudios De Radionauta que repetimos Algunas líneas de comunicación por si quieren Conocerlas, que son las siguientes sí por si quieren mandarnos También que fue lo, lo más Miserable, me gusta la palabra miseria Miserable de la semana no Del, del garrón, y, y colectivizar Ese garrón, eh, pueden Mandarnos un whatsapp, un audio En lo posible Al 221 670 51 90 Y también nos pueden seguir En Instagram y en Facebook Esto se los dejo ahora El Facebook y Instagram Lo peor ya pasó 2018 Porque la semana que viene ya se los Vamos a estar haciendo sorteos Y ahí pueden estar participando Pueden engancharse Para para poder participar de esos sorteos Excelente Y todo esto Excelente Y todo esto quedó como parece un loops. Lo cierto es que esta semana todavía lo peor no ha pasado porque en la ciudad de La Plata hoy a la noche, si no tengo malentendido, se va a presentar ...el Babi Echecopar con estos, estos monólogos, no sé bien qué es lo que hace tampoco... ...pero sí que hubo toda una movida que se armó desde distintos... ...creo que fue una movida espontánea que después de a poco fue tomando forma... Y ...distintos colectivos feministas y organizaciones sociales han tomado como... ...también poner de manifiesto y dejar escrachado quién es el Babi... ...cuáles son las opiniones del Babi en los tiempos que corren... ...de qué habla y cuál es el discurso que él maneja... Para que nos cuente un poco sobre todo esto, estamos en comunicación telefónica con Paula Bonomi, que ella es integrante del colectivo de trabajadoras de prensa de aquí de la Ciudad de La Plata y es una amiga aquí de la casa, así que aprovechamos para saludarle y decirle gracias por esta comunicación telefónica. Pau, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bajo control por aquí por el piso, esperando que no llueva, pero no tenemos todavía ser. la bola de cristal. Pau, para que nos cuentes un poco y nos pongas en órbita, ¿qué es lo que se está lo que se estuvo organizando? Sabemos que el miércoles hubo una actividad en la puerta del Teatro Metro que tiene que ver justamente con la presencia del Badi Checopar en la noche de hoy. Exactamente. Bueno, el miércoles nos congregamos varias colectivas y organizaciones feministas y del Movimiento de Mujeres de acá, de la región de La Plata Veriza y Ensenada, justamente para advertir a los nuevos productores de este teatro que se inauguró ayer eh, que repudiamos la presencia de este individuo comentador, periodista, eh, conductor radial que se llama Bavi Checopar a nuestra ciudad nosotros lo repudiamos porque consideramos que es una persona que incita la violencia es una persona misógina, xenófoba es una persona que a través de sus dichos Eh, y seguramente también a través de sus acciones incita eh, a la violencia y, y genera justamente ¿no? condiciones de desigualdad, eh, de estigmatización, de claros rasgos de odio contra aquellos que él considera diferentes. En ese marco entramos las mujeres, los negros, las lesbianas, eh, las travestis, en fin, las personas trans y todo aquello que considere la lacra de la sociedad. Eh, Pau, ¿cómo estuvo la intervención del, del miércoles? Eh, ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Y si hubo alguna respuesta por parte del teatro, algún, alguna productora que lleva adelante estos espectáculos? mira nosotras desde la colectiva de trabajadoras de prensa de la región, venimos desde principios de abril, eh, dando cuenta a través de un comunicado que sacamos en nuestra página, Eh, qué pensábamos al respecto como integrante de los medios, ¿no? tanto comunitarios, como privados, como públicos. Nosotras repudiamos este tipo de periodismo porque consideramos que eh, ningún derecho de la comunicación puede avalar este, los dichos de un personaje tan siniestro como este. Este miércoles lo que hicimos, junto con las Azucenas y junto con otras organizaciones de los feminismos de la región, juntarnos y repudiarnos en la puerta del teatro. Pero también repudiar que los productores de este teatro están eligiendo este tipo de productos culturales este, para traer a, como propuesta acá en la región y eh, objetivamente nos parece de cuarta, digamos. Sí, sí. De cuarta que esta sea la propuesta, más allá de que Bavi tenga su público y hay un montón de gente que lo, que lo escuche y que promueva sus ideas, las promocione y, bueno, en este caso lo consuma. Eh, nosotros no creemos que repudiarnos sea un acto de censura, además, porque no están las manos del pueblo censurar, sino eso depende siempre de las instituciones del Estado y es el Estado el que ejerce la censura, eh, en todo caso, o los gobiernos de facto. Nosotras repudiamos este tipo de dichos y este tipo de prácticas, por todo lo que ya te vengo diciendo, nada más. Y lo que hicimos fue eso, hacer un repudio tanto a Babi Checopar como a los productores del Teatro Metro eh, o a los nuevos dueños eh, por, por traer esta propuesta a nuestra ciudad. Paula, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Eh, bueno, además de que hoy babiche Checopar también fue repudiado en, en la puerta, digamos, de la radio en la que trabaja todas las mañanas, Mirá. ya se encargó él de decir públicamente en sus monólogos editoriales... Cómo éramos las mujeres que, que repudiamos su presencia. Y aprovechá a consultarte, ya que vos estás formando parte, digamos, de lo que son los medios de comunicación. O sea, hay una nota publicada en eco Economía Feminita, uh -huh. este, donde decían que bueno las mujeres solo firman el 15% de lo que son las notas de opinión uh -huh. en los medios argentinos. ¿Cuál era un poco tu reflexión acerca de la situación de la mujer hoy en los medios de comunicación? Ah eh, oh, Es una situación bastante compleja porque siempre depende mucho del medio y de la composición, ¿no? Que se da en cada redacción y en cada espacio de trabajo. Pero bueno, es, esta herramienta que nos aportan las compañeras que hacen este tipo de investigaciones son sumamente interesantes para ver las condiciones de, de desigualdad a la que estamos sometidas eh, en nuestros lugares de trabajo y en los medios masivos de comunicación. Nosotras eh, estamos diciendo que queremos formar parte, que tenemos todas las capacidades para formar parte. Y, bueno, nuestra sociedad patriarcal, machista, eh, sigue afirmándose en sus privilegios y considera que no. Entonces, eh, estos estudios nos dan las bases a nosotras para decir, bueno, ven, esto sucede, sucede en todos los medios, eh, y nosotras queremos transformar esto. En, con lo cual, nada, estamos en un proceso... Eh, que estamos caminando y que creo que vamos a, a llegar a muy buen puerto, sobre todo porque estamos muy organizadas para eso. Pau, entonces, eh, para pasar en limpio, fue toda esta actividad del miércoles, se sigue, eh, digamos, manifestando la cuestión de hoy, pero la función del Babi se hace y, digamos, del teatro no ha habido ninguna respuesta, ni ni, a, ni por sí, ni por no, ni han tenido ninguna ningún contacto con ustedes. No, para nada, el teatro ha sacado un par de notas, es más, creemos que le dio... Muchísima publicidad, un teatro que nadie conocía, que iba a funcionar como teatro. Esta situación, evidentemente, para, para su rédito, digamos, comercial, le viene genial, digamos, sí, ¿no? Total. Con lo cual, en ese sentido, el teatro no, no tuvo nada más que decir. Sí, es llamativo que en un lugar que, que funcionó como un espacio eh, para que se desarrollen los juicios de lesa humanidad en, en nuestra ciudad donde se condenó, por ejemplo, entre otros personajes, a Osvaldo Echecolás, hoy funcione un, un teatro, pero que además trae personajes como estos que hacen apología de lo que hicieron los militares durante la dictadura, con lo cual básicamente es eh, llamativo eh, y, y bueno, para nosotras es eh, repudiable que estos productores tengan este tipo de propuestas. Pau, te agradecemos como siempre la onda y salir aquí en Radio Nauta, por supuesto que los micrófonos quedan abiertos como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y gracias por por estar acompañando siempre. Hasta luego. Adiós. Paula Bonomi, entre otras cosas integrante, Bonomi creo que es la, la pronunciación Bonomi, correcta, sí. Bonomi, Paula Bonomi, eh, entre otras cosas integrante del colectivo de trabajadoras de prensa de aquí de la ciudad de La Plata, contando un poco de qué va o de qué estuvo yendo toda esta semana la actividad que llevaban adelante distintos colectivos feministas y organizaciones sociales justamente por la presencia del Baviche para esta noche, en el teatro que es en la Examia, frente la, al poli, al Polideportivo de Gimnasia, ahí en 4, 51 y 53, que la verdad que sí, el contexto, uno que ha pasado por ese teatro en otras circunstancias, donde se llevan adelante estos juicios de lesa humanidad y todo lo que eso eh, implicaba, de alguna manera también la cuestión simbólica eh, pega y pesa y se hace bastante... Eh, contradictoria, ¿no? de, de, de, un teatro que se usó para una cosa se use para esta en este momento lo cierto es que bueno la productora ha oído sordos al respecto y no han, no han comunicado nada ni ni han salido a decir eh, tal o cual cosa Quedamos más que invitados entonces a participar de lo que es el repudio al Babi que también se lleva a otras esferas de la comunicación como le pudimos este, preguntar a Paula por ejemplo si no piensa en la agenda televisiva, los representantes conductores masculinos suelen estar en la noche Fantino, Santiago del Moro, etcétera, etcétera, etcétera, y a la mañana o al mediodía suelen estar las mujeres como eh, Pamela David y Mariana Fabiani cumpliendo además, digamos, con todos los estereotipos acerca de cómo debe conducir una mujer, qué rol cumple la mujer, ¿no? Entonces como que si uno se pone a pensar en profundidad cómo está la situación la, actual, digamos, de la mujer en los medios de comunicación, digamos, hay que Hay que empezar a repudiar por todos lados Arranquemos por el Babi, hoy a las noches En el Teatro Metro Sin A duda. participar El pistolero, el Babi, recordemos que claro, tiene otra, la el, el que mata debe morir, también la hizo carne El Babi, y fue todo no La sociedad entró en del lado del Babi O del otro lado del Babi, porque la vida del Babi bueno, Y todo lo que eso implicaba Personaje nefasto por donde lo miremos, en términos concretos eh debe ser de lo más nefasto que hay eh, ocupando pantalla y, y radios y Ayer tuvo una entrevista con Novaresio, no sé si tiene ¿Quién, el... a quién Novaresio a... Vale, vale. viene el programa que tiene Novaresio. Ah, ayer fue domingo. Eh... No, el domingo a la noche. no, ayer fue fue no, No, no, es, no, es, es toda, la, toda la semana. No, no, no, toda la semana en creo que en ¿En América? América. Yo pensé que era los domingos no, no, no, no. Me, lo me parece que es todos los días de la semana, va estuvo con Con el Babi Chico Pari, bueno, dando sus declaraciones. Más o menos dice siempre lo mismo, no es que sí, ahora varía. metió al colectivero en el medio, como en su momento claro. fue el pistolero, en su momento el carnicero que había matado, no sé si se acuerdan, sí. un tipo sí. que le habían robado, bueno. Como que siempre está ahí al acecho esperando generar el, el morbo. ¿Momento musical? Momento musical. Enseguida volvemos.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 Mientras no terminamos de saber si va a despejar, no va a despejar, si va a llover, no va a llover, si se va a poder comer afuera o no. En el día de hoy seguimos con más de lo peor ya pasó, este programa que sale desde las 15 y hasta las 18, o sea que entramos ya en recta final y nos queda muchísimo, porque si algo que tiene este programa es producción, por ende, vamos a ver de qué manera compensamos para que todo salga al aire. Momento de... con una deportiva, no sé, no sé si es con una deportiva, no sé, ahora lo va la, la misma. Eh, integrante de este programa y quien lleva adelante esta columna nos va a contar si esta es una columna deportiva o que es hablamos de la negra Soledad Millatur que tiene su participación en este momento con su columna específica Si, sí, es una columna deportiva y feminista porque eh, en esta en esta instancia vamos a, a estar hablando de eh, las pibas que están jugando la Copa América eh, 2018 y Eh, que llegaron al cuadrangular final ayer jugaron contra Brasil vienen jugando eh, un gran torneo pero bueno hay una particularidad muy grande seguramente ahora todos empiezan a a, a ver la noticia en los diferentes lugares eh, eh, donde donde bueno podemos ver que, que se ha empezado a, a, a divulgar cada vez más y empieza a tener cada vez más ruido sobre todo los los reclamos que hacen las, las jugadoras de la selección femenina de fútbol, eh, donde es, exigen ser escuchadas. La selección eh, femenina de fútbol, en general, primero que nada, el fútbol femenino está teniendo un arraigo muy grande eh, eh, en este último tiempo. Sí, y se nota mucho en el espacio público también, en las plazas, en las canchas de fútbol 5, en un montón de lugares, se nota piba jugando al fútbol a pleno. Bueno, de hecho, personalmente, hace, no sé... Creo que el año pasado tenía la columna en otro programa de la mañana Y yo todavía no realizaba fútbol Y en ese momento charlábamos Exacto, Y hoy sí, totalmente. hoy estoy realizando fútbol Eso también me da un parámetro a mí De que somos muchas las mujeres que nos empezamos a acercar a ese deporte Y que entendemos que también ese deporte empodera Y es que es necesario eh, aprender a jugarlo Porque es un deporte realmente hermoso eh, eh, Las mujeres, digamos, con pelota es algo que, que no tiene precio ni, ni para ver, ni para, ni para practicarlo ¿Qué, eh, ¿Qué juega señorita Mechatur se puede saber en qué posición de la cancha si rotamos bastante soy buena defendiendo pero me gusta jugar arriba ahí va bien, eh, bien. y si puede ser bien en los laterales mejor ¿Cremonte <risa> en el, el ambiente futbolístico? En el ambiente futbolístico me pasa como sol. Eh, soy buena dando patadas, como en esa en esa onda. Eh, me encantaría ser la que hace el pase de gol, pero soy ah, mala dando pases. Román, me eh, Y me encantaría alguna vez llegar hasta el arco corriendo. O sea, son, son dos situaciones que no se combinan. Eh, y así con que... la pelota, porque no, llegar al arco corriendo sin la pelota capaz que sí, ¿no? No, no, me, me gusta más eh, la cinco aguerrida o un dos ahí en un, un segundo tiempo. Vos tenés, eh, vos tenés también eh, origen El eh, origen futbolístico es con pincharata también, digamos. que pues, tampoco Uno tiende guerra, a idealizar sí, por igual. Por toda esa parte es casi que natural. Sí, es verdad. Sí. Estás influenciada. No voy a hacer ningún comentario al respecto. <risa> eh, uno tiende a idealizar, una, tiende a idealizar a veces la, las posiciones. La cinco aguerrida es la que todas queremos ser, ¿no? Las claro. la cinco aguerridas. Yo quiero ser la que está ahí en el medio, dando batalla. Bancando la parada. Bancando. Ba bancando. Eh, esa esa está que muy idealizada. Eh, tenemos acá, nosotros tenemos, somos seis a otro equipo mixto Vamos y a hacer lo peor mixto. ya pasó puede jugar contra otro programa más usted que viene un campeonato de lograr un sí, campeonato ah, no, pero yo vengo en ah. lisionado me acuerdo bueno ah, claro. tácticamente <risa> Nete, me gusta. DT bueno, creo que que son los deportes que han elegido sí. Las futuristas frustrados. O periodista, el relator. Claro. ¿no? O, el deportivo sí. o el periodista deportivo O el cultural, el que, ¿no? El peor de ese del es la guitarra, no eh, bueno, en esta situación eh, que hoy estamos viendo que es todo muy emergente, ¿no? Como que nos empezamos a emergente eh, con un concepto que no estoy tan de acuerdo que no, nosotros en realidad nos empezamos a sumergir en un mundo que ya existía en parte que es la el mundo del fútbol femenino y de las compañeras compañeros que se encargan de entrenarnos no que no es una tarea fácil porque a comparación de los varones que han practicado y han tenido una pelota desde los 5 años de los cinco años en su en sus pies nosotras recién eh, ya bastante grandecitas eh, empezamos a A aprender directamente lo que es un pase no eh, Son son pasos que vamos a tener que ir haciendo con el tiempo Pero obviamente eh, es un camino que vamos a desandar Y el fútbol eh, realmente va, va a hacer muchos estragos eh, En los pies de las mujeres En este caso está haciendo estragos la selección femenina de fútbol Como decíamos, volvíamos eh ayer perdieron bueno contra Brasil, pero venían haciendo vienen haciendo un torneo excelente, están en, en semifinales y llegaron eh, al cuadrangular final con con muchos goles, sobre todo los de Soledad Jaimes, so, eh, Vanini también, lo que yo noté ayer un poco eh, en la cancha eh, tiene que ver con su falta de entrenamiento. Perdón, eh Lo es un sudamericano, es un Es una de... Copa Sudamericana que se está realizando en Chile. Ahí va. Eh, la primera vez que, que la selección había participado en una instancia así fue en el 95 y ahora venía con una particularidad que hace 18 meses que no, no entrenaban hace 18 meses que no se veían las caras y recién hace 7 semanas se pusieron a a juego, digamos, a tiro y a ponerse a, a hacer diferentes tipos de entrenamiento, lo que rescatan ahí las pibas es que justamente aprovechan al máximo cada minuto que tienen de entrenamiento, porque imagínate 18 meses sin entrenar, es como ya, que mucho. nunca tocaste una pelota, no. y eso eh, lamentablemente se vio un poco en la cancha ayer contra Brasil, que Brasil sabemos que Es un equipo que, eh, un país en realidad que históricamente ha sido como el padre del fútbol y eso se vio también el marcado. Bonito. El choco bonito. El choco bonito. Eh, también se, se, se implementan las pibas, ¿no? Claramente claro. eso se vio ayer en la cancha, se notó la falta de, de entrenamiento físico y también la falta de, de, de, la, de la, visi, la visión más periférica de la cancha, ¿no? De una cancha de 11 que es compleja, es grande, es... Necesitas entrenamiento y necesitas también una preparación física eh, bastante bastante compleja. Vamos a, a escuchar a, a una de las jugadoras que de hecho está en el tercer lugar como, como goleadora, Soledad Jaimes, que es una defensora que bueno ha metido varios goles igualmente más allá de la posición en la que está. Y eh, vamos a escucharla ahora para reflexionar acerca de la situación de la selección. Y hoy a nosotros nos toca eh, representar a miles de argentinos y a miles de chicas que querían estar en nuestro lugar. Eh, entonces, esta clasificación es, como ella dice, para todas las personas que sí creyó en nosotras, Y el tema como ella te decía de la preparación, no era como nosotros queríamos, nos juntamos 7 días antes y entonces como hablaba con, con todo el grupo, eh, esto merece el grupo y lastimosamente en Argentina estamos, está difícil el tema de estructura más, nosotros estamos demostrando que Argentina puede estar donde donde tiene que estar, donde nunca tendrá que haber salido. ahí pasaba Soledad Jaimes diciendo y remarcando la importancia, ¿no? sobre todo de la camiseta y ahí hay una cuestión eh, básica que tiene que ver con cómo por el Mundial eh, de varones nos desvivimos, ¿no? Y, y queremos ser Messi, nos compramos la careta de Messi un poco más y a las pibas eh, realmente hay hay muy poco hay muy poca difusión y es una de las de las fotos que estuvo circulando la semana pasada. Eh, donde las pibas con el gesto del de, eh, topollillo de román se sacaron eh, en su formación en su foto de la formación eh, esa foto para que eh, demostrar que querían ser escuchadas También tenemos a, a la capitana del equipo, eh, vanini Estef estefanía Banini, que es una gran jugadora eh, de toda la cancha realmente y que bueno es capitana del equipo que viene de, de jugar en chile pero bueno ahora la escuchamos la verdad que ponerte la celeste y blanca no, es una sensación que no se compara con nada y, y como te digo, ojalá tener el apoyo suficiente como para poder conseguir resultados y que reflejen un poco el esfuerzo que estamos haciendo todos Bueno, y para ir cerrando, les comento que este domingo Van a estar jugando la selección de las guerreras contra Chile a las 16.45, 5 menos cuarto de la tarde. Eh, está complicada la cuestión de la televisación también, porque bueno, como sabrán, eh, es todo codificado eh, y es todo con pack de fútbol, pero bueno, igualmente está bueno generar y esta mística de lo que pasa con el fútbol de varones, pero con el fútbol de mujeres, juntarnos a, a alentar a las pibas, juntarnos en una casa donde, digamos, se pueda ver el... el el partido, y encontrarnos ahí. Dos cosas negra que me, deje, me quedan picando. Una que tuvo ver con un, eh, una, también no sé si fueron ellas mismas, de la cuestión de quién eh, publicitaba la camiseta y todo ese tema de la imagen, que habían contratado modelos, creo, para hacer la, la, la, la puesta en eh, público, digamos, de la camiseta. Eh, me meto ahí un, un poquito. En la liga de básquet femenina, yo soy muy muy muy del básquet, eh, se contrató para hacer el spot publicitario a modelos. En vez de poner a las jugadoras, bueno, claro que lo más gracioso era que la, la jugadora no parecía jugando nunca, en realidad solo aparecía con una pelota de básquet bajo el brazo otra. Sí, sentada sobre la pelota de básquet, o sentada sobre la pelota caminando mirando. con la pero no no no parecía jugando en ningún en ningún momento. Sí, esa publicidad fue hace un año más o menos eh, sí, eh sí. fue bastante Repudiada. caótico todo lo que pasó sí, alrededor sí. de eso porque era además tenía un físico de no una jugadora de básquet, justamente claro, tenía sí. el físico de una, de una modelo, modelo claro, y exacto. no de una jugadora de básquet. Con la selección pasó con la remera de Adidas, Adidas hizo la publicidad con una modelo rubia mirando al horizonte y un collar de perlas con la remera de fútbol, las chicas salieron obviamente a matarla porque no estaban ellas en la publicidad como está Messi con los botines. Y, y lo, lo último, perdón Sol, pero el tema de la televisación de todo esto, ¿se están pudiendo ver los partidos? ¿A partir del sistema codificado no en fútbol gratis fue toda una cuestión de ver si consiguen por internet la señal para poder ver, enganchar los partidos? No, no se están pudiendo los partidos, eh, supuestamente ayer lo iban a televisar eh, en TNT Sport, pero eh, hay gente que al no pagar el pack se ve que no claro. se le habilitó, o sea, es todo con pack y es todo codificado. Lo que sí, pueden entrar a la página de Facebook de Copa América eh, Femenina 2018 y ahí pasan en vivo todos los partidos, están todos los goles, todos ah. los partidos eh, de las pibas. Eh, de ahí, de hecho, lo miré yo ayer al partido contra Brasil, que fue un, part un partido bastante frustrante porque, bueno, en un primer tiempo habíamos habitado la cancha de una manera muy muy aguerrida. En un segundo tiempo eh, Brasil nos mete un gol. Recordemos, Brasil tiene una gran jugadora, que eh, es Marta, que bueno, van a verla jugar es y espero uno. que la busquen en, en, en YouTube, en diferentes lugares, que es una tremenda goleadora eh, y realmente nos desestabilizó, nos desestabilizó el equipo y terminamos con un 3 a 0 bastante frustrante eh, con goles de Cristiane también que está en la, en la lista de goleadoras. Eh, bueno, el equipo dirigido por Carlos Borelo, repito, eh, juega este domingo a las 5 menos cuarto y lo pueden mirar en en directo en vivo y en directo por eh, la página de Facebook. Muchas gracias, señorita Millatur, eh, por toda esta apuesta, digamos, en común de lo que viene sucediendo con el fútbol femenino en este caso, pero creo que con los deportes femeninos en general. No, Se da, no sé si el, el hockey puede que sobresalga porque es la... La, como la BDT del deporte argentino a nivel mundial, digamos, le sirve a las marcas, le sirve a un montón de cosas, pero el resto de los deportes eh, no sé si tienen difusión eh, y recursos para llevarse adelante. Sí, eso eso es algo importante también porque la cuestión de que ellas hace 18 meses que no entrenaban, claro. primero eh 7 días antes del torneo se pusieron 7 días, era yo dije 7 semanas, eran 7 días, lo dijo Soledad Jaime en el audio, 7 días antes se pusieron a entrenar. Eh, y además venían de un paro que habían hecho las chicas en septiembre de 2017 por eh, eh, reclamos, digamos, por los viáticos, por el transporte, Digo, hubieron noches que las pibas tuvieron que dormir en un colectivo, no tenían ropa, no tenían ningún tipo de indumentaria, no le pagaban a ningún, ni, ninguno de los bondis que, con los que se transportaban, digamos, cuestiones básicas. De, de una selección sí, argentina sí, y que nos parece nos parece importante rescatar esto y que a pesar de todo están en el cuadro final y a pesar de que perdieron ayer 3 a 0 contra Brasil, venían de golear a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, digamos también selecciones que eh, han demostrado estar aguerrías en la cancha. Sí, una última cosita ahora que que nombrabas, me acordaba que hace unos días el 11 de abril específicamente Eh, el diario Emol, que es de Santiago de Chile Tituló La Lexi Sánchez que dejó a Chile con un pie en la ronda final Refiriéndose a la jugadora María José Rojas eh, Que es una jugadora de la selección de Chile claro, sí, me, sí. me acordé justamente porque vi una, una edición Sobre el mismo Armada. título Que decía, bueno, se llama María José Rojas No es la, la Lexi Sánchez Como también la prensa sigue operando A favor sí. de... Sí, lo mismo quieren hacer con Vanini eh, Que la escuchábamos recién, la Messi ¿no? esa constante comparación de eh, más allá de cómo juega Messi digamos de la comparación con el con el cuerpo masculino del cuerpo que está habilitado a tener una pelota en su poder y avanzar meter goles tiro libre etcétera eso es por, eso es todo por hoy vamos Complacito. a verlas vamos a juntarnos a alentar si podemos el domingo a las 5 de la tarde su estéreo un misil en mi placar.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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Seguimos con más, lo peor ya pasó en esta tarde, que está lloviendo, lamento comunicar. Está lloviendo, es una garúa intensa o una llovizna light. No sé cómo la quieran catalogar, la cuestión es que te mojas. Si salís a caminar por la calle, llévate una cosa que no que no pase el agua. Está chispeando, dice mi abuela, ¿no? Chispeando, chispeando. Eh, chispeando. chispeando. Por lo que vi, yo, eh, a diferencia de Cami, eh, creo, por lo menos el buen gurú, Y dice que no va a llover, o sea, el asado se puede hacer tranquilamente Bien Molleja, está baratita eh, No, no como achuras ¿No comés achuras? No como achuras ¿Ninguna? Ninguna achura No, pero probaste, ¿Y ¿no te usaron? Eh, no, soy de las que dice que no le gusta y jamás en la vida probó, no, ni no. probará No, no, no, error, error eh, ¿Achuras, el operador? Sí ¿El eh, señor Sebastián? Sí, piano Señor, a quien aprovechamos a presentarlo tengo ah, a usted muy buenas claro. tardes aquí sentado con nosotros, señor Diego Romanelli ¿Qué tal? Buenas tardes, mesa, buenas tardes, audiencia Estaba un poquito colgado con el celular sí, muy, achuras achuras churas, sí, a no No, jamás, nada ¿Tampoco? Odio, ah, viene ahí, bueno bueno, bueno, bueno, lo vamos a dejar ahí eh, Atur, sí. Sí, claro sí. El chorizo no es a No Bien Embutido Bien me, <risa> no, no, no, me acordé de encima una, una frase de esa verdad que no voy a decir Pero usted dirá lo una falanje no es penal lo que puede decir usted dirá lo que puede decir bueno eh, quería saber si había novedades eh, en esta columna que no se sabe si es de redes eh, de novedades en general que la mayoría de las columnas están como y el sí, programa en sí, es sí está buscando son columnas delirantes tiraantes se va resignificando en el paso de, de cada semana básicamente Queremos saber qué pasó en las redes esta semana eh, Hubo un caos el martes Cuando se cayó Twitter Twitter, Twitter. Una hora eh, De continuo no se pudo ingresar La gente empieza a traer un caos Estilo, me olvidé el celular Hoy me pasó, claro. por ejemplo, hoy me olvidé el celular Ahora he comenzado este programa Y me me faltó algo Caminé toda la ciudad de La Plata Desde el desde Plaza Italia hasta acá Tampoco tiene la sube No Ah, bueno, y no, fue raro, tenías. o sea como que sentía que el tiempo no lo podía utilizar porque no tenía como avanzar al siguiente escalón <risa> Es raro, sé yo. no sí. sé si les pasa a ustedes La del celu queda un poco ahí, no me lo olvido habitualmente, pero alguna olvidada sí Generalmente lo olvido cuando lo necesito para algo en serio Y ahí es cuando me arranca la complicación, como por ejemplo llamar a alguien, de lo cual no tengo idea el número de nadie Porque está todo en el celular, salvo el de mi casa de negociado cuando tenía 15 años, que ya no vivió nadie ahí. Claro. El 42, 96. Pero si los llamo no atiende. No, no, no hay cactus, no hay cactus. En esa casa no hay cactus. Bien, ¿qué pasó con el tema de Twitter? Eh, los principales países del mundo como Estados Unidos, se puede decir Japón, España, Reino Unido, Alemania, ¿Principales México, en qué sentido? En... Usuarios, ah. Eh, colapsó en... Bueno, ¿cómo hacés para avisar que no, no anduvo Twitter? O sea, bueno, empezaron a tomar viejas herramientas, como el digo viejas porque para mí ya está medio arcaigo, el Facebook, ya se Twitter. Acá, porque Román es un pibe, le contamos a la audiencia que es un pibe, por eso es un post-millennial. Claro. Eh, la cuestión que entre esos países se coló Argentina. O sea, así psicóticos somos nosotros que también eh, se cayó Twitter, hay un quilombo, bueno. Eh, por suerte... ¿Twitter es autónomo Twitter también de Facebook, es de alguno de los monstruos? Aut, no, es autónomo, audio, es, autónomo, es por Twitter. eso cuando uno comparte en espejo una publicación con Twitter, te la hace tan fea, te pones un link horrible que nadie le interesa entrar, ni retuitear, ni nada, ni compartirlo. Bueno, vamos a lo que más atañe a esta cuestión. Ato algo a Twitter, no sé si se enteraron que levantaron a un vendedor de maní en el aeropuerto de Jujuy, un viejito de 90 años que vende maní, imagínense... La imagen. En la línea del de, sándwich de salames de la semana claro. pasada, ¿no? Esa misma línea. Fue. Levantaron, se hizo un revuelo en Twitter de cómo van a sacar al vendedor de maní. y Bueno, qué poder tuvo estas redes sociales. Qué bueno que el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, tuiteó lo siguiente. Hoy me conecté con las autoridades de Arroba Aeropuertos Argentinas 2000 para que deje meter maní dentro del aeropuerto jujejeño. Como siempre lo hizo a mi querido abuelo, don José Mamani Torres, el angelito que nos vende maní. Y el humo que está vendiendo morales, ¿no? El angelito vende maní, no hay discusiones. Ahora, el humo que vende morales, tenden tendentropi, ¿cómo es que se dice? 30 30 Bueno, pero la cuestión es que, bueno, estas cuestiones las en las redes sociales, ¿no? Porque los cracharon por redes sociales y ahora se apropia de esa misma denuncia y la genera como un hecho de humo, igual, obvio. Bueno, quería hacer una pregunta a la mesa. Y acá sí vamos a salir a hablar de la aplicación de la semana. Eh, ¿Cuántas veces desbloquean su celular? Por nunca, día. Nunca las conté, pero muchas. Pero sí, sí, yo estoy en la línea de Sebastián. No. Yo desde muchas. que tengo el celular con ese bloqueador de números, me doy cuenta que me canso. Hay veces que ya ni siquiera lo abro. Ya como digo, no, tengo que poner cuatro números, ni, ni empego. Pero me, me doy cuenta ahí. El chequeo, prendo la lucecita no. a ver a las Porque pibas. son diferentes Yo tengo el patrón o sea, ejemplo, Y el patrón es muy sencillo claro. De hecho eso me hace abrirlo muchas más veces De las que son necesarias claro, ¿no? es Eso es el patrón, eso es el patrón que... ya. <risa> No sé quién preguntó Aunque te digo Pero que, que la, la, la, la, Como que mis dedos ya saben Es como una especie de patrón Ellos ya saben qué número ir Es, como que... es raro igual mm. que Yo empecé a, a ver eh, Black Mirror Y eh, me da un poco de miedo. Tengo un poco de miedo eh, sobre mí, ¿no? Porque estoy mucho tiempo con el celular. Las aplicaciones son constantemente. Se actualizan, se suben, te hablan, no te hablan, la, la, la. Historias como muy constante en simultáneo con tu vida misma. Eh, y el tema del desbloquear ahora me da un poco de miedo. Bueno, el tema... Eh, a mí me ha surgido una especie de fantasía de película en un punto. Que es... Encontramos, no sé, el celular de... Se olvidó hoy a la tarde Gerardo Morales el celular acá en la estatua de Alfonsín sí. por dormilón radical. Y decir, bueno, usa patrón. Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Qué hacemos? Para mí si tiramos harina... Están los ah, dedos marcados. Por ah, los de... no. por... sí, claro, porque ahí. la grasitud de los dedos lo deja marcado el patrón. Sí, Podemos sí. chequearlo contra luz, si quieren a eso. O sea, que tampoco es muy confiable. Hay otros sistemas, de que no es el Android, específicamente la manzanita, que se desbloquea huella. a través de huella digital sí, y eso que, también exacto. te ahorra un montón de lo bueno es que ya no de solamente tiempo. puede eh, duplicar tu voz sino claro. que pueden duplicar claro. tu huellas digital fuerte eso, ¿no? de o sea, ¿quién tiene la información te de esa huella? ¿a dónde, a dónde va? antes Randazzo, ahora no sé si <risas> la, la, la, la, el paso siguiente al ponerle si alguien viene a tu celular, le, le mete la huella que no es la del celular eh, hay una aplicación que te saca una foto ¿Sabían esa? como cómo, cómo? Ojo. Sí. O sea, vos así. Sí. Yo soy así. Te voy a tocar desquiciada. Intentando desbloquear el celular de, de Diego, ¿no? Sí. Pum. Empiezo a intentar. El tercer, a, al tercer intento, el celular me registra la cara y yo aparezco después en el celular de él. Bueno. Han sucedido cosas de robo bueno de celulares en que tiempo después nunca cerraron las cuentas de Google y el, y hay una, una noticia la semana pasada de un chabón se empezó a sacar fotos en un boliche, se parecía a Di María, parte del chiste, a Di María le robó el celular a una chica y, y está en la foto la foto del boliche con el chabón ahí, está de, tranquilo, sube el celular, sigue la cuenta ligada y sube las fotos a Google. Esa me gustó un par que vi en Facebook, algunos que lo tomaron con humor al robo el celular porque le marcaba el Google. Eh, por dónde iba el maps. Entonces ya claro. bueno, eh, se ve que anda por tal lado, capaz que está comprando algo, espero que el celular le sirva y como 3 o 4 días viendo todo el camino ha, de ha quien tenía el celo. A, así igual cierro la, la historia porque si no nos vamos a eh sí. Pero ha pasado la situación de que han robado una Mac y un, esto fue en un congreso, fue el pobre, ya un mexicano a los para la policía diciéndole ¿Están acá? Eh, vayan a buscarlos. No, se metió en el barrio de Onze, nosotros hasta ya no llegamos, esta jurisdicción no puede, ah, tiene que... nada nunca más. Al servicio de la comunidad. Totalmente. Bueno, le pregunté cuántas veces, nadie lo sabe, hay una, una aplicación que se llama Moment. Moment. Momento. Estipula por estadística que más o menos estamos desbloqueando 150 veces por día el celular que manija, Y si lo querés bajar, Lo podés descargar a la, a la aplicación y te empieza a decir cosas específicas como cuánto tiempo utilizas el celular en el día. También en estas estadísticas generales, hay el medio manija, hay que se pregunta, ¿cuánto estoy usando el celular? Aproximadamente son 5 horas al día. ¿Qué hacemos en 5 horas? De arranque sí. Claro, 5 que toda la vez lo desbloqueaste, mandaste tu mensajito WhatsApp, un poquito en Twitter, un poquito en Facebook, me metía a Instagram, me está el quil toda esa cuestión. fue al baño. Fui al baño. El baño dato. se ha convertido en un lugar de uso del celular impresionante. Eh. Dato. Para ya el revistero no está más, Pero, forma no forma más no, no, no, el paisaje del baño. No, no. De hecho yo ya a veces dejo notitas que sé que en algún momento necesitan un, un tiempo de, de, de, de, de concentración Le, para el baño. No eh, en, el en cinco horas por lo menos uno duerme, cinco horas... Eh, mal dormido sí. mal dormido para no decir 7 pues, de, creo que también mes alguien duerme 7 horas no, no. celular botón te dice 5 horas 49 Ay, que sí, sí. te mata pará, botón, te mata pará. el tema es que bueno en 5 horas también que hacemos en el día eh, te empieza a marcar esta aplicación si quieren bajarla están en, en como en todos en, en el app en la aplicación de app Store pero te dice cuánto tiempo utilizas el celular cuánto tiempo eh, utilizas en deporte ¿Por qué? Porque también te geolocaliza en algún gimnasio, en alguna cancha de fútbol Entonces te empieza a decir que en verdad en tu escala de 24 horas del día utilizas tantas horas para trasladarte, o sea, te marcan la vida Básicamente, que en sí hoy pasa con el celular, que te la marca El mega control, pero que nosotros mismos autorizamos para que sea constante Exactamente Antes tenían que contratar inteligencia, chabones que te sigan, ¿no? ahora lo hacemos solos Así que si quieren... Moment... Está al alcance de la mano... Si se quieren... Para el un poquito claro, más... Claro... No, yo tengo... Me parece que en la en sintonía con mi yatura... Ahí como que me daría mieditos... saber todo eso... Voy a mantenerlo ahí en que... Bueno... Igual lo uso bastante... Sí... Porque de repente sí. te saldas... Lo usás... 17 horas... Y lo desbloqueaste 270 veces... Como que miedo... Preocupante... Sí. ¿No? Sí. Terapia... Eh... Terapia... Justamente, terapia hay que, es justamente... Habría ¿no? que hacer un, estu un estudio sociológico al respecto... Eh... Y si quieren la última... Le tiro si alguien sabe cuándo nos vamos a morir. Están investigando eh... Me gusta Toma. la me gusta cómo, cómo la va, cómo bailando de la vida <risa> del celular. A cómo, a, a cómo vamos a morir y habíamos arrancado con, con, Twitter, con Twitter, Twitter la Twitter, y la, la desbloqueáis Y la pérdida de celular y toda Exacto, la cuestión. Bien. Y el pobre bueno. tucumano que te llama entendeme mani. Eh, exactamente, que eh, ahora no sé si va a vender Más o menos después de exactamente Como el de los alames Bueno, hicieron una, una Investigación en Barcelona Donde aseguran que para el 2045 Vamos a tener la opción de morir O rejuvenecer Toman la muerte como 40. enfermedad O sea, tienen la cura para la muerte claro. Entonces vos vas a decir O sea que hay que llegar al 2045 Es una buena meta igual. Bien. ¿eh? Sí. Yo para 45. Tengo autonomía sobre mi propio cuerpo y estaría agradecido. De ahí saber si el juego rejuvenecer. El tema es que, mucho. bueno, ¿qué hacemos si vivimos un poco más? ¿Pagamos los bonos a 100 años de Ujavne? <risa> eh, bueno, hay que decidir, ¿eh? Que pasa es que cuanto más, viste, la banda se vuelve loca en esa. Pero cuanto más, tampoco que yo. Un montón más. ¿Cuánto más? Un montón. Pero no, yo para mí, un setenta y pico, 80 uh, okay. es Ya singular. está, la vara muy alta. Es, es alta, por eso. <risa> va, va, va, igual sigue yendo como va más, viste, que hace... La, la 40, cuestión es el cómo 65. para mí. el cómo llegar. La dignidad. No, sí, pues, claro, eso. tal cual, qué sé yo. Hay una película que he recomendado respecto, que se llama El tiempo de mañana, y es una que... Técnicamente en el futuro, solamente envejecemos hasta los 25. Imagínense, bueno. algunos están tocando, no. han ¿Eh? tocado hace poco los 25. Estoy recién entrando en mi vejez, según esa película. Fáltame, pero corre un tiempo en las venas. <risa> Yo, Yo ya un... estaría como en... Recién no, poco, Resucitado. Porque... <risa> <risa> en una pos vida estaría. <risa> corre un tiempo en las venas y bueno, en la historia véanla igual. Pero el Bien. punto es, te da, ¿cuánto tiempo vivirías en verdad? ¿Para qué utilizas la vida? Claro. Nada, reflexivo 200 años para trabajar 8 horas por día Y no sé si tiene tanto sentido La verdad claro. que en algún momento, claro. sí, momento. Sí, sí. Hago la ahí, más o menos Metiendo me 10 Ustedes se meterían si, Por ejemplo, no esta aplicación Pero se me ocurre una Si te dijera, bueno, podemos En base a tu vida, con todos los datos que tenemos en un celular Mientras agarro el control remoto del aire Pensando que era un celular Mi viejo se el fue con el remoto de la casa vez, pensando que era el celular, se fue con el remoto del televisor del piloto, el control remoto estaba de, de, de, de, de, de, de <ríe> <ríe> arriba del auto Lo cierto es que si te dice, bueno, en base a tu vida como dice Diego, de, vas al gimnasio, volvés vas a comer, salís, te juntás a beber con tus amigos, escuchamos las charlas que tienen acerca de la cantidad de problemas que aquejan a la sociedad actual te podemos decir cuándo te vas a morir ¿Se meterían en esa aplicación a darle play o no? Es medio, medio, medio tarot la no, no. Es como el juego de la copa Se pone medio ahí ¿Te lo hicieron alguna vez de la copa? No, no, no, no, no. no. Sí. yo a la, la aplicación le, le metería Después depende de cada uno, ¿no? Si, pues si no creer, pero no vos, no era, como estás con Black Mirror Te digo que si te hubieras un par más de capítulos No te agarrás esa aplicación Pero ni de cerca sí, no, mi, miedo. Te puede dar miedo Yo creo que tampoco, no, no lo usaría ¿El operador? No, está concentrado el operador Así que... Manos Señor, no se eh, Romaneri, ¿queda algo picando En el dientero o no? Para nada Perfecto, le agradecemos como siempre este bloque tecnológico, social cultural. En una hora arranca Happy Hour. En una hora arranca. No. <risa> y le mandamos un saludo grande al vendedor de maní que se encuentra en la provincia de Jujuy. en mi barrio, que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo a los vaqueros por el cielo. cielo, cielo. Venibas a saber como te la pego, voy parece mambrun con ese pelo, y todavía quejo, que circune ese círculo sagrado, que nos une detrás del muro están. Fumando y respirando lo prohibido ¿De qué circuito hablar? ¿Qué circo no queréis? Circunvalación, circunvalación Bajo la avenida, muy reconocida Ay, no, vamos los dos Un dos seis siete dos Comparación ¡Hey! Nos siguen acusando de matones Que somos quilomberos Y vendemos Y allá en labio se dan, Te dicen Allá en labio se dan Se dan, se dan, se, dan, se, dan, se, dan, se dan para verte inflashar La vieja le murmurar Como Alla en la via se dan, te dicen Alla en se dan, se dan, se se dan Cuenta de algo, que es natural pensarlo En criticar la tierra que vio crecer la hierba Cercunvalación, cercunvalación oh! Mil ameros si vendemos en la selva se Te dicen en la selva se dance dance dance dance se ancuenta la luz que natural Pensarlo En criticar la tierra que ofrecer la hierba sin tu valoración comparación Parcita Rock, sonando de fondo, ahora de fondo, recién era artista principal de este programa. Banda platense que tiene un kiosco en 2.672 ah. que siempre te vende birra fría a la hora que vayas. ¿Cómo tiene un kiosco? Temazo. ¿Ese sí, kiosco sí. es de ellos? Sí. sí. No, y es pero dos, no. 10.72 arriba, grande. Todo 672 enfrente a la estación de trenes que claro. nos sí. atrás, ha sido digamos, tantas veces, tantas monedas, Exactamente, cerca del barrio. Sí, pero Pero vos porque yo conozco la lavandería donde labura eh, el flaco las sedán, el, Santilla, el, el, el flaco no es, el, el fino. El fino, el fino, el fino, el fino Santillán. En la lavandería de 44 y 20 y pico, que es una lavandería la que tiene... La canción Circunvalación, de hecho, se referencia a, a esa Ahora circunvalación, a, a esas vías de circunvalación donde se juntan detrás de la casilla. Fue la canción que les dio el despegue, digamos, Circunvalación. Tema, sí, tema sobre la comparsita. El año, a fin del año pasado, eh, flotó con Atenas que hicieron ahí, eh, sí, lindo linda banda la comparsita, con esos jeans gastados. Ponía la comparsita y el último hablaba ahí un poco de que hay que legalizar la hierba, que vio crecer la hierba, que la tierra. Y justo el día puntual, en el día de la fecha, se nos ha ido el tiempo para poder desarrollar más sobre un tema que incumbe a mucha población a nivel mundial, que tiene que ver con la marihuana, con sus propiedades, con sus características, pero con el día que se conmemora, que tiene que ver justamente con un 20 de abril, pero del año 71, aparentemente es el origen del Día Mundial de la Marihuana, cuando... Un grupo de jóvenes amigos Conocido como Los waldos En San Rafael, California Tomaron la costumbre después de fumar Después de cursar, perdón Fumar precisamente a las 4 y 20 pm Porque también se la conoce como 420 y eh, A la hierba Lo cierto que bueno, California ahí Qué costumbre ¿no? fea, ¿no? La verdad que sí, antes de ir a cursar hay que hacerlo Si no, hacerla, mí... no se puede sacar la cursada Pero bueno, cada uno sabrá Ellos lo hacían después No, le pego dos secas y entiendo todo Una vez dijo un amigo, a cursar cultura Volvió la, cuatro veces, la tuvo que rendir <risa> Todavía la tiene revalida ahí, sí, en total, Está esperando la revalida, olvidate Lo cierto Es que otros sostienen que en el 95 eh, Tuvo que ver la fecha Actual con todo esto Señor Sebastián creo que tiene data de cerca del año 95 El año 95 Tenía data del año 95 De esos 200 fumadores Que se juntaron a fumar en público En Vancouver, Canadá No, era muy chiquito yo Era chiquito Sí, sí Lo hacía por Canadá esa años, época años, No sé por qué No, no, no Tenía apenas 5 años En el año 95 5 años nada más 5 años, años. ¿Qué? ¿Qué? Pero entonces ¿Cuántos años tenés? ¿Los que yo? 27 ¿Y por qué aducís Tanta vejez al aire? No, ella me aduce Vejez al aire No, en vos en también El otro con Somos, la Schneider no. ¿Al, no, no, mira, al final el único viejo choto acá... Esto es, esto, esto es radio, perdón, la cuestión... Esto ver, es radio, por eso la gente no ve. El Ceba tiene una impronta, de tipo adulto, sabio. <risa> Ahí es <risa> donde el tema. Bien, Yo me, desconozco me gusta, me gusta la sutileza. De, pero <risa> igual entre jóvenes no nos entendemos. Por eso este programa claro. tiene esa impronta juvenil. Porque la juventud es un estado de conciencia. Divino ataque. tesoro. Exacto. El documento no tiene absolutamente nada que ver. lo cuestión es que en Vancouver también hay en Canadá. En el año 95, 200 fumadores se pusieron a, a pitar en el medio de la plaza de Vancouver y hay quienes dicen que fue un 20 de abril del año 95. Bueno, no no está bien claro. Todo esto no se han podido poner de acuerdo porque terminan re al momento que tienen que ya poner la de la fecha. fecha. Sí. Ya se están, están muy divagados para ese para ese momento. Pero sí que en Argentina hay todo un debate eh, actual, no coyuntural muy, pero muy fuerte, que yo creo que junto con el movimiento de mujeres, el movimiento acerca de la legalización del cannabis son hoy dos... Eh, que en realidad, sí, la legalización del cannabis O el uso terapéutico del cannabis De varias distancias hay de, de despenalización legalización, Tienen que ver, hoy son dos discursos Digo que están arriba de la mesa Creo que en cualquier mesa o en cualquier kiosco O en cualquier parada de colectivo Y está bueno poder tener información para, para hablar al respecto Sí, de hecho la lucha que llevan adelante Las madres de Mamá Cultiva Justamente ahí se articula la lucha feminista La lucha del movimiento de mujeres Con eh, la legalización de la marihuana De hecho, Santa Fe le pidió al gobierno nacional un permiso ahora para poder este incorporar, digamos, de Uruguay 50 kilos de, de... Ya serían los cogollos para poder producir, empezar a producir aceite, digamos, que es lo que se va a venir en la industria farmacéutica. Claro, porque lo que es legal ahora es que se la podés comprarla en Canadá. Claro. Y podés comprarla 500 dólares el frasco, que en Argentina se podría conseguir por mucho menos dinero. El caso Uruguay <susurra> es la... La cuestión más directa que tenemos, más cercana. Que también hay todo un tema ahí. Bueno, algunos que anduvieron por Uruguay eh, compraron para el consumo, para el recreativo. Tranqui, Igual, viene tranqui, dijeron. Tengo idea, tengo entendido, por lo menos que para comprar en Uruguay tenés que ser residente uruguayo. Sí, no, no. Eh, un residente uruguayo ah, compró bien. y suministró. a Pancho. Que estaban, <risa> un, pan, sabes, un pancho, el, el pancho de Montevideo. <risa> Hizo la maniobra viene todo en un te paquetito va a ahí, va a en un paquetito que no parece cannabis, parece otra cosa. Lo cierto es que hoy se cumple entonces la conmemoración mundial, aunque la marcha mundial es en mayo. Seguramente 7 mayo. el 7 de mayo, eh, acá en La Plata tiene una de las grandes sí. eh, movilizaciones y de hecho Argentina a nivel mundial es como una de las eh, que se concentra hace 300.000 personas para eh, exigir justamente la cuestión del autocultivo en algún caso u otro. Después para otras maniobras se junta menos, pero para eso Argentina evidentemente se declara eh, marihuanera, porque la cantidad de, de gente que concurre a esas marchas es realmente muy, pero muy masiva. No se van a Londres, hay 50.000, van a Berlín, hay 50.000, a Argentina hay 300.000. Es como una cosa realmente muy, pero muy masiva y tiene que ver un poco también, imagino yo, con eh, la cultura que, que tiene este país en tradición marihuana. Eh, canábica, por decirlo de algún modo suave, de algún modo suave para no hacer apología a nadie porque puede haber de otro lado alguien que no esté muy de acuerdo, no claro o que la vea ahí un poquito de costado esta cuestión Ajá. de la recreación no así lo medicinal porque ahí ya no hay mucho para la opinión, eh, no tampoco importa tanto la de uno, sino lo que hace o deja de hacer la planta adentro de organismos que tienen algún síntoma o alguna complicación así que hoy el Día Mundial de la de la marihuana. ¿Aceptamos donaciones? ¿Se podría decir? Si alguien quiere pasarse a la, conmemorar la... Como el audio de hoy Como el audio de Todo con fines medicinales ¿Tienen nombres ustedes? Así por ejemplo, eh, marihuana también se le puede decir Charuto Charuto Bueno, acá el... tenemos un, Una persona eh, Que bueno, no está en el estudio en este momento Pero que le ha otorgado Diferentes tipos de, de apodos, ¿no? Sí, guarda con eso, negra, pero a ver ¿Qué es lo que vas a decir? No, No voy a decir ah, nada, más que que eso, <risa> nada más que eso bien, bien, bien. Piturrín, bueno, tiene el, varios, piturrín. el piturrín Tiene eh, varios El piturrín Este ¿sí? escuché El piripití El, el piripipí tí, Mirá piripipí. Ah. Una vez en un tren Le escuché escuché ese nombre Piripipí y me, y me gustó Un piripipí y Cuando el tren iba de Necochea Bueno, no sabéis Imagínate Bueno, ahí saltó ah, la ficha Ahí ¿no? saltó Volvió Estoy, Esas cosas son las que tengo que dejar de decir oh, Los oh, cerros oh, el oh, piripipí oh, El suyito de la risa oh, El, oh, eh, oh, el oh, de la risa Después, bueno Están las variedades Malacachafa Lasca le decían también en algún momento Hay muchas formas de llamarla La pantera Sí, un prensadito, un paraguayito, ¿no? Churrito. Y ya cambia la... Churrito. Churrito. cambia la onda. Claro, cambia el, el pituco, también se le, <risa> se le puede decir. por allá Esos pituqueros, decía la madre de un amigo, ¿tien, tienen ese pituquero. Y no, no va con pi, le decíamos, Alicia sin es pi. Esos pituqueros. Esos que pituqueros. Que encontré los pituqueros. Pero bueno, era tiempo pasado. Tenemos que irnos, porque nos levantan, sí. que viene el confer. El eh, señor, ¿puedo Dios, tirar digo, ¿puedo? dos cositas nomás? Por supuesto, por supuesto. Eh, Este fin de semana se celebra el primer Parlamento de Mujeres Originarias de 36 Naciones en Ensenada, en el Polioportivo Ensenada. El domingo es abierto para quien quiera acercarse. Y segundo, mañana tocamos con la especial junto a Pájaros, ahí en Berizo, ah, a la medianoche. No. Así que, todos sí, invitades. Perfecto. Y cuando, a ver si la tenemos acá la especial algún, algún viernesito, en formato sí. acústico. Claro que sí. Tenemos no. también mañana una fecha acá en el Olga Vázquez, eh, mañana sábado 21 de abril nos vamos a encontrar en nuestro querido Olga Vázquez para una roda de samba eh, con las amigas de Mae Preta Van a ver ricas comidas de la cocina de Lorga, vamos a disfrutar unas birras y vamos a bailar unas buenas ambas. Eh, baila ¿Lo peor ya pasó? ¿Baila samba brasilera? Baila todo. ¿Baila todo, sí. baila todo. Bien, perfecto. Me quedo tranquilo. Sí, sí, claro que sí. <risa> eh, bueno, somos un montón, así que no vamos a hablar a cada uno, más o menos ya la gente sabe quiénes somos. Esto ha sido todo por hoy. La hemos pasado bien, de creo yo que... De a poquito esto va tomando Cada forma, M. ¿no? F y va a tener una gran columna delirante de tres horas El <risa> formato en el cual se está convirtiendo este humilde programa Que se llama Lo peor ya pasó